Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias. A todos, a todas, por este momento mágico, donde tengo que dar las gracias a muchísima gente, por supuesto, la Asociación Cultural,、Dotecilio, a todos los amigos que me han precedido, precedido en estas jornadas, ¿no? todos buenos amigos. Como no, a Jesús Conejero, a José Manuel García Bautista, a Jordi Fernández, por esta presentación. Tan inmerecida y tan exagerada, pero preciosa por otra parte, con lo cual、pues、me siento muy orgulloso de tener todos estos amigos y todos los amigos que estoy conociendo en estas horas que llevo aquí y en las horas que todavía me quedan, ¿no? porque hasta el domingo seguiré, seguiré en estas tierras estupendas de Hispanis. Y para mí siempre es un verdadero orgullo el poder compartir este tipo de, de datos, de conocimientos, porque en el fondo todos somos investigadores y todos somos divulgadores. Todos nos gusta conocer, aprender, algunos pues, publicamos libros o colaboramos en la radio, pero en definitiva todos nos une pues, esa misma inquietud, el saber algo más de quiénes somos y por qué estamos aquí, nuestro pasado más recóndito, más insólito, porque conocer todo ese tipo de cosas es conocerlos un poco a nosotros mismos. Yo por lo menos siempre he enfocado mi búsqueda personal, ¿no? esa búsqueda personal que consiste en saber algo. pues de nuestros antepasados, saber algo de estas civilizaciones perdidas, saber algo de esos soparos, objetos fuera de tiempo, saber algo de templarios o de la Atlántida o de las plantas, pero en definitiva lo que estamos aprendiendo es algo nuestro, siempre, porque el conocimiento nos enriquece. Y sobre todo ese conocimiento, yo entiendo que altruista. Es decir, eso que decía el Bhagavad Gita, ese libro sagrado de Oriente, dice, haz las cosas por sí misma y nunca por sus resultados. Yo creo que ese l e y m o t i v que nos tiene que motivar, por lo menos a mí me ha motivado. Es hacer las cosas por el simple placer de hacerlas. Hacer aquello que a mí me entusiasma, que a mí me gusta y que de alguna forma, pues ya digo, que me enriquece en todos los sentidos de la vida. Y uno de esos temas es la Edad Media. Son muchos temas los que he tocado. Jordi comentaba pues, ese libro que escribí hace tiempo y luego también algún otro donde he ampliado pues, ese conocimiento maravilloso de las plantas, ¿no? que es el alma de las flores, como así le titulé. Donde indagaba sobre las leyendas, las tradiciones que tienen cada una de esas flores, que a mí particularmente me llama la atención, que son las más fáciles de encontrar y que todas tienen esa leyenda, esa especie de grito silencioso que nos está diciendo lo que son y que ellas también necesitan estar aquí en este mundo porque tienen una misión importante que cumplir. Igual que todos nosotros, hay veces que nosotros no sabemos qué misión es la que nos toca, pero todos tenemos una, una misión importantísima. Pero por una razón. Porque sencillamente, si no la hubiéramos tenido, no hubiéramos nacido. El hecho de haber nacido es porque algo tenemos que, que hacer. Y algo importante, lo sepamos o no lo sepamos, seamos conscientes o inconscientes de ello, pero todos tenemos que hacer una misión. Esa misión, a la postre, es conocernos, ya digo, conocernos un poco nosotros mismos, saber que cada cosa que está ahí tiene un porqué, que nada es insignificante y que todos, absolutamente todos, somos únicos e irrepetibles. Eso yo creo que es la gran grandeza del ser humano, de una planta o de un animal. Cuando esto lo comprendamos y veamos que todos estamos unidos por lazos invisibles, esto que comentaba、eh, Bautista sobre los profetas, los profetas de antaño, los profetas de ahora, nos están diciendo definitivamente lo mismo. Es decir, o somos conscientes de lo que tenemos, o somos respetuosos con nuestro medio ambiente, o sencillamente todos nos iremos a hacer gárgaras. Pero todos porque en el fondo es algo que estamos construyendo día a día. Así que la solución la tenemos también nosotros. Seamos positivos. Generemos amor. Eso yo creo que es lo fundamental. Y dentro de, de todos los temas que me apasionan, como yo creo que nos apasionan a todos los que estamos aquí, uno de ellos son los secretos medievales. Y claro, muchos de los que estáis aquí, y me permitiréis que os tutee, porque ya os considero amigos, Eh, pensaréis que bueno, pues que hablaré de las catedrales góticas, o a lo mejor en busca del santo grial, a lo mejor de templarios, o de cátaros, quién sabe, porque todo tiene que ver con la Edad Media. Pues posiblemente, por ahí vayan los tiros, o no. <risa> a mi espalda tengo un personaje, creo que es fácil reconocer, es una moneda que se acuñó hace tiempo, ha pasado ya diez siglos, Y estamos hablando del Silvestre II. José María García Bautista hacía referencia a ese gran vidente, al profeta dormido, al profeta durmiente, como le llamaban. Y hablaba de, de ese terror que siente la gente hacia ese fin del mundo. Hacia esa sensación de que puede terminar todo esto que conocemos. Bueno, pues、eh, Silvestre II. ¿sabéis, ¿Sabéis cómo le llamaban? El Papa del año 1000. Silvestre II es el que ofició la última misa antes de que este mundo se terminara, o por lo menos así lo pensaban. Así que, imaginaos por un momento ese 31 de diciembre del año 999, él oficiando esa misa、eh, en la iglesia de San Pedro del Letrán, reunidos muchísima gente atemorizada pensando que cuando d i e r a n las doce campanadas de la noche, ahí la ira de Dios iba a hacer de las suyas, y el que tenía que oficiar aquella misa era este hombre. Este personaje que además de llamarse el Papa del año 1000, también le llamaban el Papa Mago. Y así también ha pasado la historia. ¿Y por qué el Papa Mago? Vamos a ver, en la Edad Media hay un concepto peyorativo. Todos pensamos, en general estoy hablando, de que la Edad Media supuso un retraso cultural,、eh, que fueron mil años, que prácticamente no se aportó nada. De hecho, en el Renacimiento, es decir, cuando termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, con ese glorioso Renacimiento, los renacentistas. entre ellos Giorgio Vasari, por ejemplo, que hizo bastantes biografías de los artistas de aquel momento, pensaban que、eh, la Edad Media no había aportado nada, que había sido un retroceso, un retroceso cultural, que había sido un paréntesis innecesario, porque realmente el, el gran auge cultural que tuvo este planeta fue en la época griega, en la época latina. Y por lo tanto tenía que volver el renacimiento a recobrar aquellos viejos valores con ese paréntesis desastroso de la Edad Media. Claro, Yo creo que era injusto, tanto v a s a r i como otros personajes, grandes personajes del Renacimiento, fueron injustos con la Edad Media. Y fueron injustos por una razón, porque fueron muchos años, muchos años para que fueran un periodo totalmente inútil, en absoluto. Es verdad que la Edad Media, igual que pasa con todas las épocas, son épocas convulsas donde hubo muchas guerras. No olvidemos que las ocho cruzadas principales y oficiales ocurrieron en la Edad Media. Ocho oficiales y alguna extraoficial y mucho más dramática, como la famosa cruzada de los niños del año 1212, ¿no? Que tantas cosas hicieron, que por cierto, como se e n t e r e m el Gibson de ese argumento que es tan sangriento y tan angustioso, seguro que hace s e g una r o que u hace película, porque le encanta el rebo de a r s e ahí con William Wallace en el, las torturas que le hacía, ya no digo la pasión de Cristo, y, bueno, y el que haya visto Apocalipto, con Apocalipto s a l e s a aterrorizado. Pues que no se e n t e r e m el Gibson de la cruzada que hubo de los niños, que pobrecillos, pobrecillos, Llamados, según ellos, por, por Dios, pues al final acabaron como acabaron. Bueno, pues eso ocurrió en la Edad Media, ¿no? Ya digo, esas ocho cruzadas oficiales, esas extraoficiales. También hubo pestes bubónicas, una peste bubónica tremenda, a mediados del siglo XIV, que arrasó un tercio de la población europea. Tremenda. Y murieron muchísima gente por la desolación, por el hambre, por la suciedad, porque de alguna forma se propagaba por ahí también esa pandemia. Claro que fue una época también donde ocurrió la guerra de los cien años entre Inglaterra y Francia, que murieron muchísima gente y, todo, y sobre todo、pues、eso, hizo que se retrocedieran todas esas aldeas, retrocedieran muchísimo a todos los niveles. Y había refugios, y los refugios eran los monasterios, eran los conventos, ahí es donde se refugiaba la cultura, los libros, los frailes. Es curioso, porque aquí se ve n a una paradoja. Por una parte es cierto, ya digo, que toda esta tremenda etapa, De desolación, que, la que hubo también, muchos a lo mejor no lo sabéis, pero hubo un cambio climático. También al final ya de la Edad Media hubo un cambio climático, hubo una glaciación. Hay mucha, muy poca gente que lo sabe. Una glaciación donde generó todavía muchísimas más enfermedades y mucha más muerte. ¿no? Ya a finales del siglo XIV, una glaciación que duró casi hasta el siglo XIX con distintos intervalos. Bueno, pues ahí hubo ese cambio climático. Algo también pavoroso ¿no? para muchos pueblos. Y se daba una paradoja, como os decía, porque、mmm, la Iglesia, por un lado, puso mucha cortapisa para que、eh, la ciencia y la cultura avanzara. Y sabe que hubo decretos de distintos papas, o incluso de Santo Domingo de Guzmán, hablaba de que casi estaba prohibido que los monjes, la gente de Iglesia, Estudiar o investigar a cuestiones de la física o de la química o de las ciencias de la naturaleza, como se llamaba, porque eso podría rivalizar con Dios. Y entonces, como que no, era apto que esa gente se dedicara precisamente al conocimiento profundo de la naturaleza. Pero sin embargo, en los monasterios, en las iglesias, es donde más avanzaba el conocimiento, porque era la gente que sabía leer, la gente que sabía escribir, es donde se conservaban los manuscritos, los papiros, donde se escribían. Los libros donde se, se copiaban en los s c r i p t o r i o s se hacían esas copias manuales. Esa era la gran paradoja de la Iglesia. Y hubo grandes personajes, grandes personajes en ese periodo. ¿no? Aunque también, antes de meterme ya con Silvestre II, importante como una introducción general, aunque como la, en la Edad Media os podéis imaginar que podríamos hablar largo y tendido, y solo me limitaré a、pues, unos cuantos aspectos que creo que os pueden interesar, y luego en el coloquio. pues Dios dirá, ¿no? ya saldremos por los cerros de Uveda y todas aquellas inquietudes que vayan surgiendo, pues espero que las vayáis preguntando. Pero cuando se habla de la Edad Media,、eh, solemos mirarnos el ombligo. Me refiero a Occidente. Pensamos que la Edad Media es lo que nos ocurrió a nosotros, es lo que ocurrió en España, en Francia, en Alemania, pero en la Edad Media hubo muchos grupos culturales que aportaron su granito de arena. Y estaríamos hablando de seis grupos culturales muy diferenciados y cada uno con su importancia. Estamos hablando de bueno, dos grupos muy claros. n o Ya sabéis que cuando oficialmente empieza la Edad Media, que es con la caída del Imperio Romano en el año 476, ahí se divide ese imperio en el Imperio de Occidente y en el Imperio de Oriente. Por lo tanto, tendríamos, por un lado, como un grupo cultural homogéneo, esa cultura latina, n o que todavía quedaba con ese epicentro en Roma. Y después estaría el otro imperio, el de Oriente, el bizantino, que también hizo sus grandes aportaciones. Por lo tanto, ya tendríamos. Dos grupos muy diferenciados. Si nos vamos más a oriente, tenemos a la cultura india, que tanto aportó las matemáticas, que tanto aportó la trigonometría, por ejemplo, tanto aportó ese desarrollo tecnológico. Y después tendríamos también a los chinos, como no, los chinos no los podemos olvidar nunca. Es curioso porque los chinos, cuando yo he profundizado un poco en la cantidad de inventos y descubrimientos que hicieron los chinos, me he dado cuenta que prácticamente se adelantaron en todo. Cuando aquí en Europa se pensaba que la pólvora la había inventado un monje negro en el siglo XIV que le llamaban Suar, ¿no? el monje Suar, pues ya resulta que los chinos ya conocían la pólvora, pero no para matarse unos a otros, sino para hacer fuegos de artificio a los taoístas, ¿no? que hacían una, una cantidad de berguerías en el cielo tremendo, utilizando precisamente esa combinación que luego se convertiría en la pólvora. Ellos ya lo sabían. El fósforo pensamos que se inventó en el siglo XVII y ya los taoístas también、eh, habían inventado también lo que eran las primitivas cerillas. ¿no? Eh, la imprenta, ni te cuento, n o la imprenta con tipos móviles, el Gutenberg, que es el reconocido oficialmente en Occidente, pero sin embargo los chinos ya también habían hecho de las suyas como tipos móviles cuatro siglos antes. Y así podríamos hablar del papel,、eh, de las monedas, de, de muchísimas cosas. n o Entonces, los chinos han aportado muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que cuando nos llegan los conocimientos de esa cultura china ya es un poco tardía, ya sabéis que es a través de los viajes de Marco Polo y después los viajeros que le, le sucedieron. Por lo tanto, aquí no éramos conscientes de que ellos ya se habían adelantado prácticamente en todo de lo, lo que se estaba haciendo en Occidente, incluida la brújula, que ya también los chinos la conocían perfectamente. Vamos, están adelantados, que incluso su calendario está más adelantado que el nuestro. Ellos ahora están en el, mil, en el 4000. 705, que empieza ahora por cierto en febrero, ya sabéis, empieza el calendario de, del cerdo, el año del cerdo. Así que nos adelantan en todo hasta en este tipo de calendarios. Entonces, bueno, como veis, ya tenemos ahí cuatro culturas muy diferenciadas, la parte latina, en fin, Oriente, que es la parte bizantina, y después、eh, China, la India. Después hay un quinto grupo importante, porque es el que、eh, sirve de, de hilazón y de argamasa. que es la cultura musulmana. musulmanes, había tanto en Oriente como en Occidente, son los que transmiten muchísimas cosas, aparte de ser ellos, muchos de ellos, auténticos sabios, auténticas lumbreras, tanto en ciencia, bueno, en astronomía, en, en tecnología. De hecho, como anécdota os cuento, sabéis que siempre ha habido pioneros que han hecho el bail, e、eh, perdón, el, el prototipo de, de vuelo científico. No me refiero a esos que se tiraban desde una torre con un paracaídas.、Eh, Eh, roñoso o con una capa y se partían la crisma. No, no me refiero a eso. Sino a q u e l l o s que intentaron hacer una propuesta científica de vuelo, con su armazón, con una forma parecida a una ala delta. Bueno, pues el primero del que yo tengo constancia fue un andalusí, nacido en Ronda, en Málaga, que、eh, desarrolló todo su trabajo en Córdoba y de la Ruzafa cordobesa se tiró en el siglo IX、eh, con un aparato, ya digo, de su invención. estoy hablando de i z i r n a s y sobrevoló o planeó por lo menos unos 200 metros y no se mató. Bueno, se hizo un daño en la costilla, en fin, estuvo n e cojeando durante un tiempo, pero bueno, poca cosa comparado con lo que se pudo haber hecho. ¿no? Ahora, pues el primer personaje que vuela de esta manera, es decir, pensando perfectamente las proporciones que tiene que tener esa máquina para que soporte su peso, para que planee, mucho antes que Leonardo da Vinci, fue este gran personaje, que mira tú por dónde, era Andalusí. era de la, de la Hispania de aquel momento, y que luego dio paso para que otros personajes volvieran a hacer algo parecido, pero él es el que se lleva la palma, ya sabéis que el que da primero da dos veces. O sea que la cultura musulmana aportó muchísimo, y sobre todo a nivel de la astronomía, los astrolabios, por ejemplo, hay muchos musulmanes. Y nos quedaría un sexto grupo. A ver, ¿quién pensáis que puede ser? Porque ya dices, mira, nos quedan ya pocos aquí para, para decir. ¿Quién sería ese s e s t e grupo que también estaba. Desarrollando toda su cultura y t o d o su progenie n lo que nosotros consideramos que es la Edad Media, esos mil años. ¿Alguien se le ocurre a algún pueblo? Los mayas. No, los judíos en aquella época. <risa> ya sabéis que siempre han estado de diáspora en diáspora. Los mayas, Los mayas. Es verdad que todavía no sabíamos sus aportaciones culturales, porque todavía estaban por descubrir oficialmente, pero la cultura maya fue prodigiosa, desaparece. Oficialmente ya se sabe cuándo desaparece, que desaparece en el 905, justo cuando desaparece una cultura en China, que es la cultura Tang. Se sabe además también por qué desaparece. Estos son datos de hace un mes, mes y medio, ¿no? Desaparece también por un cambio climático, una sequía, una sequía prolongada. Y ni qué decir tiene que Apocalipto ya parte de un error básico. Si habéis visto la película, decir, no son mayas los que aparecen ahí, son aztecas. Pero bueno, salvo ese error de bulto, <risa> que se podía haber documentado un poquillo, Porque además es que la película se data ya cronológicamente, porque la película termina cuando aparecen los barcos de Hernán Cortés. Por lo tanto, si eran los barcos de Hernán Cortés ya sabemos que estaba en el 1519. Así que los mayas por entonces eran verdaderos súbditos de los aztecas, que eran los que realmente hacían esas salvajadas, esos sacrificios humanos y hacían cosas. como se describe en la película, aunque no todas. Porque, por ejemplo, una, un error de la película, no destripo más, pero sí es significativo para que nos demos cuenta. Los mayas sabéis que desarrollaron muchísimas cosas y que se nos adelantaron en muchos aspectos. Por ejemplo, en el manejo del cero. Ellos ya en sus cálculos matemáticos utilizaban el cero. Aquí tuvimos que esperar todavía unos cinco siglos para que el cero se extendiera de una forma、eh, general y uniforme a través de Leonardo de Pisa, de Fibonacci. para que nuestros cálculos matemáticos fueran mucho más precisos. Bueno, pues hoy sabemos que los mayas ya manejaban el cero. Y hoy sabemos también que su calendario su c a l era n d a i o e r mucho más preciso que el nuestro. Que sus 365 días, coma tal, era más preciso que el que se estaba manejando en Occidente. Bueno, pues una de las cosas que se cuenta en la película, atribuidas a los aztecas, que los aztecas sabían también mucho de, de astronomía, porque habían heredado sus conocimientos. El calendario azteca es el calendario maya. Y... Muchos de, de esa cronología, de esa sapiencia astronómica la habían heredado de los mayas. Bueno, pues una de las tonterías que se hacen en la película es que justo cuando están en esa e f e r v e s e n c i a de los sacrificios humanos hay un eclipse d e sol. Y entonces se queda el gran hierofante, el gran sacerdote, antes de clavar su cuchillo de obsidiana en, en el pecho del esclavo, se queda como diciendo, Kulkulkan ya queda saciado de sangre y por lo tanto no hay que hacer más sacrificios humanos. Pero totalmente extrañado de ese fenómeno que se estaba produciendo. Ellos, los mayas y los aztecas sabían perfectamente lo que eran los eclipses de sol, cuándo iba iban a ocurrir los eclipses de luna, cuándo iban a ocurrir los solsticios, los equinoccios, lo sabían perfectamente todo. Esa cara de asombro que pone el sacerdote azteca. o maya según, según el Gibson es totalmente absurdo porque sabían mucho más la astronomía de lo que sabemos o de lo que se sabía en aquella época o sea que son pequeños datos para que os deis cuenta de que muchas veces somos injustos cuando hablamos de la Edad Media porque nos estamos refiriendo a nuestra cultura a nuestra perspectiva y nos miramos el ombligo que sepáis que había estos seis grupos diferenciados y cada uno estaba aportando algo pero bueno ya nos vamos a, a Europa Nos vamos a nuestro terruño. Aquí tenemos a Silvestre II. Después de hacer esta introducción, que me parecía que era lógica, que me parecía que era precisa para que nos ubiquemos geográficamente en este periodo histórico que para mí me parece fascinante, porque eso, porque ha sido demasiado denigrado. Tan denigrado que el mismo v a s a r i este que os decía yo, que renegaba de la Edad Media pensando que era una época de atraso, el mismo v a s a r i decía, bendita ignorancia, y estamos hablando de un auténtico genio renacentista, decía, bendita ignorancia, que el arte gótico era un arte bárbaro, porque utilizaba la palabra gótico de got, de lo bárbaro, lo godo. Y hoy sabemos que el arte gótico no tenía nada de bárbaro, era todo lo contrario, precisamente era la manifestación arquitectónica de la divinidad. n o Sabían perfectamente la proporción a u r e a manejaban perfectamente el número de oro, sabían lo que hacían, buscaban las, las localizaciones telúricas perfectas. Sabemos que las catedrales góticas son auténticos mensajes pétreos. Pero ¿por qué decían eso? ¿Por qué decían que el arte gótico venía del arte bárbaro? a s u r d o hoy sabemos que venía del argot, es decir, de ese lenguaje secreto que tenían en aquella época, de esas cofradías totalmente herméticas y secretas que se transmitían los conocimientos totalmente、eh, de manera de manera iniciática para que no se enterara el resto del vulgo. Había otras cofradías que luego hablaré. Bueno, pues uno de esos grandes personajes, antes de que llegara e l Renacimiento, antes de que llegara Leonardo da Vinci, hubo varios Leonardo da Vinci medievales. Y este es uno de ellos, que es Silvestre II. Es de esos personajes para quitarse el sombrero, perdón, la mitra, porque el personaje se las traía. Y se las traía porque aparte de ser el Papa del año 1000, como os c o n t a b a ¿no? Todos ahí atemorizados pensando que ya no iban a llegar al año 1000, al 1 de enero del año 1000, al final llegaron y se quedaron todos tan contentos. Le llamaban el Papa Mago porque Gerberto de Orellac, así era su auténtico nombre antes de convertirse en Papa, él. coqueteó con la magia porque él quería saber muchas más cosas. Él era francés, pero se mete en un convento, en fin, no le gusta la vida monacal porque no sólo quiere aprender las cosas, De la teología, las cosas que se enseñaban en monasterios, sino que、no、quería conocer la otra parte. No quería solo los conocimientos ortodoxos, sino que también quería los heterodoxos. No quería solo el tribun y el quadrivium, que eran las asignaturas que se enseñaban en aquel momento, sino que también quería esas otras artes más herméticas, más diabólicas, entre comillas. Así que se marcha. ¿Y sabes a dónde va? Se va a España. Y se va primero a Toledo. Allí está un tiempo aprendiendo, dicen que estaba en esas cuevas de Toledo tan míticas como las cuevas de Salamanca.、Eh, cuando aprende todo lo que, que, que ha aprendido, se va a otro lugar también muy importante donde la cultura estaba floreciendo a raudales, que era Córdoba. e s a Córdoba era uno de los emporios de la cultura. Ahí se conservaba a una b b i i l o t e c una biblioteca de 400.000 ejemplares, ni más ni menos. Él fue allí. empaparse de todo el conocimiento una biblioteca que había, que había creado Al-Jakan II uno de esos califas portentosos que tenía sensibilidad con la cultura además esos 400 volúmenes cada uno tenía su ficha como la Biblioteca Nacional de Madrid su ficha donde ponía el autor donde ponía el año donde ponía incluso un resumen de cada uno de esos libros que pegan que el sucesor de Al-Jakan II que era e l m a n z o r no valorara esa cultura y quemara entera la biblioteca de Córdoba bueno antes de que fuera quemada por e l m a n z o r Gerberto Orillá tuvo la dicha y la suerte de consultar sus libros. Allí tuvo además un escarceo amoroso. En Córdoba se enamoró de la hija de un rabino, que también pues era muy celoso de sus conocimientos, y la utilizó, en fin, era un monje un poco gamberro, la utilizó para robar el gran libro secreto que tenía su padre, que se llamaba Abacún, el libro, y donde decía la leyenda que conservaba todo tipo de secretos. primigenios, entre ellos el de poder levitar. Bueno, pues al final a la chica la come el coco, en fin, me imagino que haría otro tipo también de virguerías en la cama, la cosa es que la, la chica quedó totalmente encantada con Gerber de Orillac, que ya por entonces había muchas cosas divinas, pero también humanas y también bastante profanas, y la cosa es que cuando está despistado su padre, roba ese libro, el abacún, se lo entrega a su amado, Y su amado pues ya no quiso saber nada de ella porque ya había servido a sus intereses, pero la ira de su padre le estuvo persiguiendo. Y hay varias leyendas que se cuentan de g i r b e r t o de v i l l a r diciendo que utilizó alguna de esas fórmulas secretas del e a b a c u d para levitar y que no le diera precisamente en esa búsqueda desesperada que tuvo el judío tras de, tras de esta persona, de g i r b e r t o de v i l l a r que no solo había mancillado a su hija, sino que le había robado su más secreto tesoro, que era este libro secreto. Bueno, después se marcha. Hasta Barcelona, allí tiene también una serie de, de maestros, se relaciona con muchísima gente importante, se convierte en arzobispo de Reims y luego, gracias a los auspicios del emperador Rotón II, se convierte ni más ni menos que en papa. Bueno, una de las cosas que l e atribuye, se le atribuye muchísimas cosas, n o entre ellas un sistema de taquigrafía de aquel momento que era prodigioso, pero se le atribuye la creación de un autómata, de una cabeza parlante. Pero una cabeza parlante, que ojo al dato. Como diría José María García, porque、eh, se adelanta en muchísimos siglos al álgebra de Bull, al álgebra Booleana, l álgebra o o porque es un código binario.、Y、era una cabeza que podía responder sí o no a las preguntas que se le hiciera. l、eh, Así que a nos está poniendo en antecedentes del artilugio que pudo haber creado. Él preguntaba, tenía que ser preguntas más o menos sencillas, para que la máquina respondiera con un sí o con un no. Y una de las cosas que él pregunta, Silvestre Segundo... pues es si él va a morir antes de celebrar misa en Jerusalén. Y le dice que no, la cabeza. Primero le pregunta si va a ser papa, le dice que sí, efectivamente el pronóstico se cumple, ahí tienes otro profeta, ¿no? Para las siguientes profecías, te lo digo a ti José Manuel Bautista, porque me parece que este tipo de profecías de autómatas nunca han sido tan bien estudiadas y que、eh, dieron muchísimas sorpresas, entre ellas. esta sorpresa que le acaece a Silvestre II. Le acierta el, la primera pregunta con los años, se convierte en papa, efectivamente, y una de las preguntas que hace, bueno, porque tiene interés en saber lo que va a durar en este planeta, le dice eso, ¿no? que si él va a morir antes de celebrar una misa en Jerusalén. <coughs> y le dice que no. Esta cabeza parlante con ese código binario, que se está adelantando también a las primeras máquinas, parlante, a las primeras máquinas binarias, que son las de Pascal, como bien sabéis, y luego son desarrolladas por Leibniz. Entonces él se queda tan tranquilo como diciendo, bueno, pues con no ir a Jerusalén, hasta yo no oficio ninguna misa por allí, tengo una larga vida. Me dato por donde en mayo de mil, del 1003, había pasado ya tres años desde ese supuesto fin del mundo, él está oficiando una misa y se empieza a encontrar mal y él ve que están las últimas, son sus últimos momentos. Y cuando ya está casi agonizando, se da cuenta de esa supuesta profecía. <coughs> que le hizo la cabeza, su cabeza parlante, dice, ¿cómo puede ser? s i me dijo que yo no moriría si no oficiaba una misa en Jerusalén. Entonces le pregunta a uno de los que tenía allí, ¿qué iglesia era esa? entonces le contesta que esa iglesia donde estaba oficiando la misa era Nuestra Señora de Jerusalén. Y claro, en todas las iglesias que tenían ese nombre había Tierra Santa, porque era una costumbre que tuviera como reliquia el que formara parte un poco. De, de ese microestado, de alguna manera, que se convertía en Jerusalén el hecho de que tuviera esa vocación de, nuestro, de, de la Santa Cruz de Jerusalén. Así que en ese preciso instante se dio cuenta de que también la cabeza parlante había acertado en ese vaticinio y justo en ese momento muere, pero muere sabiendo que su máquina no había fallado. ¿Qué ocurre con esa máquina, con esa cabeza parlante? No se sabe. Dice la leyenda que posiblemente la machacaran, la, la, la destruyeran. o la enterraran en su sarcófago. Porque claro, en aquella época o era de Dios o era del diablo las cosas. Entonces, evidentemente, una máquina de estas que podía contestar sí o no sin saber muy bien el artilugio interno, pues parecía más demoníaco que otra cosa, que hay que le llamaran el Papa Mago, ¿no? Pero siempre de una manera despectiva. Fuera lo que fuera, lo que,、eh, sí se sabe que, que posteriormente otros personajes acceden a una cosa parecida. como es el caso de Roger Bacon. Roger Bacon, estamos hablando una vez más de un monje franciscano, inglés, del siglo XIII, él vive ni más ni menos que 80 años, y a él se le atribuye también otra de esas cabezas parlantes. Dicen algunos que sería la misma de Silvestre II, otros dicen que no, que fue una que él creó, que fabricó y que le llevó ni más ni menos que 7 años construirla, que también respondía con ese código binario a las preguntas sí o no, Pero lo bueno de Roger Bacon es que fue todavía más lejos en sus、eh, cálculos, porque él era un experto en óptica, él se sabe que diseñó muchas lentes, que e r a para ver de cerca, es decir, para ayudar a la lectura. Se sabe, por ejemplo, y así también se cuenta por, por alguno de sus biógrafos, que él tenía una especie de catalejo, o telescopio, que podía ver a 75 kilómetros a la redonda, es decir, nos está diciendo que tenía un primitivo telescopio, Que lo inventó el telescopio antes de que Galileo en el año 1609 hiciera lo suyo, hiciera lo propio, como así está reconocido por la historia oficial de la ciencia. Bueno, pues antes de Galileo ya teníamos a Roger Bacon a c e n t r o de las suyas con este catalejo que podía ver a 75 kilómetros de distancia. Es decir, hizo muchas aportaciones en óptica. Para m y poca gente que conoce esa virtud suya de crear autómatas, porque también creó una paloma volante, una paloma mecánica volante. Hizo también esa cabeza autómata, también eso le generó muchísimos problemas, igual que le generó a un co coetáneo suyo de Roger Bacon, que era Alberto Magno, San Alberto Magno, que él creó además no una cabeza parlante, sino todo un autómata, es decir, con sus extremidades, y que, como siempre ocurría, cuando morían estos personajes eran destruidas, pero eran destruidas porque se pensaban que eran diabólicas. Es una pena porque esto. Si, si hubiera llegado alguno de estos aparatos, alguna de estas pruebas a nosotros, tendríamos otro concepto totalmente diferente de esa edad media. Yo estoy convencido que estas máquinas existieron y estoy convencido que algunas de esas máquinas explicarían algunos misterios. Cuenta también la tradición que en el caso de Alberto Magno fue su discípulo, que era Santo Tomás de Aquino, el que destruye a martillazos su androide para que no tuviera problemas su maestro cuando muriera para la beatificación y luego. El llegar a la canonización, porque ya entonces tenía fama de santo. Bueno, pues eso cuenta ¿no? de que para que no hubiera ningún tipo de percance que se le pudiera asociar con prácticas diabólicas,、eh, Santo Tomás de Aquino machacó literalmente ese androide a martillazos. Bueno, pues este era el sentir que había en aquel momento, era una época de supersticiones, era una época. de intransigencia religiosa y bueno, y estas cosas ocurrían. El por qué no llega a nosotros, sencillamente, es por esta razón. Porque no interesaban, porque eran objetos incómodos, porque era una tecnología que no estaba bien vista ni, aquel, ni en aquel momento, ni siquiera antes, porque algunas pro,、eh, bueno, pues、procedían, parece ser, que de la época romana, de la época clásica. El hecho es que hay un misterio cuando hablamos de los templarios, que es el b a p h o m e t Ya sabéis que el b a p h o m e t sirvió, entre otras acusaciones, para que se disolviera la orden, para que. En fin, les persiguieran de una forma indiscriminada y para que ya se molé su gran maestre, al final murió ejecutado en el año 1314 en París. Bueno, pues una de las acusaciones que les hacían es que adoraban a una cabeza barbuda, a una cabeza diabólica llamada Bafomet. Si tenemos en cuenta que los templarios tenían una reverencia especial hacia Silvestre II, que le consideraban como uno de sus maestros, que además querían retomar la iglesia que se practicaba en aquella época, en el año 1000, pues esto nos pone sobre la pista, y esta es una teoría mía particular, que por qué no podría haber sido el b a p h o m e t una de esas cabezas parlantes, una de esas cabezas que tenían ese código binario, es decir, de algún artilugio diabólico, entre comillas, que era incómodo para la iglesia y que de alguna manera los templarios pudieron custodiar, pudieron guardar. Bueno, si eso es así, explicaría, es uno de los misterios más recurrentes de la historia de los templarios, q u é sería el dichoso b a p h o m e t Pues, q u i e n dice que no sería una de estas cabezas parlantes que por una parte tuvieron Silvestre II, que tuvo Roger Bacon, que tuvo Alberto Magno y que tuvieron otros hombres de, en la Edad Media? Lo dejo caer como pista, pero me parece que es bastante fundada. El hecho es que cuando hablamos de templarios, que es inevitable cuando hablamos de la Edad Media, nos tenemos que referir a una de las cosas interesantes. Antes de los templarios, veo que te, la imagen está.、Eh, Eso era para añadiros unos cuantos ejemplos de que veáis que había realmente una tecnología secreta y maravillosa y prodigiosa en esa Edad Media. p u r s hubo alguien, un ingeniero italiano llamado Guido de Viguevano, que en el año 1335 inventa esto. Estamos hablando del primer automóvil. Os decía primero quién había sido, desde mi punto de vista, de lo que yo conozco, de lo que he investigado, quién fue el primero que voló con un artilugio científico, que fue Icirnás, este personaje andalusí. Bueno, pues el primero del que yo tengo constancia que ideó. y recreó el primer vehículo que se movía a rueda sin s ninguna tracción animal fue Guido de Viguevano este ingeniero de armas que estaba al servicio de un rey francés que era Felipe VI que le contrata por, para, para que desarrolle sus inventos bélicos porque en el fondo este tipo de inventos era siempre para para las batallas, para las peleas, y se le lleva a Tierra Santa, que por entonces ya sabéis que se llevaban muy mal los cristianos con los alacenos, y le dice que invente alguna, alguna máquina, algún mecanismo, algún a r t e l u g i o que sirva para adentrarse en las líneas enemigas. Y entonces a g u í d o de Viguevano, a este pequeño Leonardo da Vinci totalmente desconocido, se le ocurre crear este automóvil que se mueve, como veis, con el viento. Claro. Eh, como veis, no tiene gasolina, en fin, no tiene una tracción mecánica, no se había inventado todavía la,、eh, los motores de vapor, así que no se le ocurre otra cosa. que mover o que la propulsión de este vehículo sea con el viento. Y que decir tiene que fue un auténtico fracaso, porque claro, tú le pones en una batalla, si no sopla el viento, pues ¿para qué sirve este armatoste? n o Así que le despidió d isofacto al pobre guido d e g u e va y se tuvo que dedicar a otros menesteres. Pero bueno, lo cuento como anécdota para que veáis que dentro de los planos que nos han llegado a nosotros del siglo XIV, ni、no、m e d i m e m e n o s estamos hablando del primer vehículo del siglo XIV, pues tenía más o menos esta forma que estáis viendo aquí. Y de estas cosas hay muchísimas, de a l g u n a s cuento largo y tendido en ese libro, En Secretos Medievales, ese libro que he publicado no hace demasiado. Son pequeñas cosillas, ya v i s q u e Los derroteros que puedo seguir son muchísimos, pero quiero dedicar ya esta segunda parte, ya esta última parte de la charla, para que luego haya un coloquio. Me imagino que algunas cosas quedarán en la área y, como ves, hay muchísimos flecos que se pueden desarrollar en la Edad Media, pero sí quiero hablar de uno que posiblemente sea también menos conocido. Hombre, yo creo que las cosas que estoy, con, que estoy contando son como muy raras, ya muy chocantes. Por eso me, a mí me llama, me llama la atención. Yo las investigo, las escribo y me doy cuenta que después hay mucha gente que también le llama la atención las mismas cosas que a mí me han impactado. Yo cuando vi esto me quedé un poco alerado, chapó, ¿no? Con este tipo de a r t e l u g i o s y mira tú qué bien que un d i r o de biguevano de estas características existió y que prácticamente es desconocido, ¿no? Para, para todo el mundo. Pero hay una parte que me interesa y que está relacionada con los templarios. Los templarios es el, el asismundi, es el eje. vertebral de la Edad Media por el que pasan muchísimas cosas, eso que solo su dominio fueron dos siglos, no fueron mucho más. Pero hay algo que estamos relacionado pues con, con algo que se ha hablado aquí y que se hablará muchísimo más tiempo, que es el misterio de Colón. Yo no voy a hablar de dónde nació Colón y dónde está su tumba, por aquí tenemos un auténtico experto que es José Manuel García Bautista y compañía, y sé que, que lo ha estudiado muy bien. Pero yo me voy a hablar de otro aspecto que es más desconocido,、eh, pero precisamente por la cantidad de flecos extraños que tiene de seguir la pista, que son los mapas secretos que utilizó Colón, o que dicen que utilizó Colón, para llegar a América, es decir, para llegar a un lugar que él ya conocía perfectamente. Estamos hablando de esa cartografía misteriosa de la Edad Media. En la Edad Media. había como dos cofradías muy importantes, había muchas, había muchas sociedades secretas, pero vamos a ver, había dos que eran, desde mi punto de vista,、eh, los epicentros de todo el desarrollo cultural que había、eh, en, en estos dos aspectos que voy a comentar. Uno, el de, la, de los constructores, esas hermandades de constructores, que son los que conocían los secretos de cómo construir esas catedrales góticas y cómo. incorporar o incrustar esos secretos que luego aquel que tuviera las claves, que es decir, las claves simbólicas, podría descifrar. Entonces ahí tenemos una cofradía que luego ya sabéis que se generan o que da paso a los masones, luego a los f a r m a s o n e s es decir, aquellos que conocían el conocimiento o tenían el conocimiento secreto de la construcción y de las claves secretas para dejar ese mensaje en los sitios concretos especiales de las catedrales, tanto románicas como góticas. Pero había otra cofradía, cofradía secreta, que era la de los cartógrafos, Las que hacían los mapas. No es tan conocida esta, pero se sabe que en aquella época los conocimientos marítimos, el descubrimiento de tierras, era fundamental sobre todo para esas transacciones comerciales. Es decir, eran mapas que el que los tuviera, su poseedor, tenía como una carta blanca, como una posibilidad de generar mucho dinero. Imaginaros que alguien conocía perfectamente el camino para ir a las. Indias Orientales o para ir a la isla de las especias, es decir, había todo un tráfico marítimo, comercial, que era importante. Entonces, ese tipo de conocimientos había que preservarlos. No se podían dar a conocer. Entonces, uno de mis, de mis asombros, sobre todo cuando me metí más de lleno, es descubrir esta cartografía secreta, estos mapas imposibles. Y con ello me refiero, cuando hablo de mapas imposibles, a esos conocimientos geográficos que ya aparecen recogidos en algunos mapas antes. de que fueran descubiertos oficialmente. Por ejemplo, por ejemplo o sabéis que、mmm, la parte final de África, es decir, el doblar el cabo de Buena Esperanza, ese cabo de las tormentas como le llamaban, por、pues、lo peligroso que es doblar ese cabo, pues、eh, se hizo muy tarde, relativamente tarde. El primero、eh, que lo hace, dice la historia, aquí estamos hablando de historia, es Bartolomeu Díaz, en el año 1488. vale A partir de ahí, ya los mapas empiezan a cambiar la estructura del continente africano y ya empiezan a dibujar cómo es el cabo de, la, de Buena Esperanza, el cabo de las tormentas, para llevar un poco toda la ruta a las Indias. ¿Y si os dijera que antes de esa fecha ya hubo alguien que se encargó de cartografiarlo? Por ejemplo, este mapa, el mapa de Cagnido. Este、es un mapa coreano, es un mapa que regala el emperador de Corea al emperador de Japón, y es del año 1405. Es decir, todavía quedaban unos cuantos años para que Bartolomea Díaz doblara el cabo de Buena Esperanza. No sé si se ve, sí, más o menos se ve claramente. Claro, teniendo en cuenta la antigüedad que tiene este mapa, para que eso se dibujara de esa manera, para que veáis que esto, que ya sabían cómo terminaba. El cabo, como incluso ahí había unas cuantas islas, que ahí lógicamente estaría la isla de Madagascar, aunque por supuesto no a su tamaño real, pero lo más importante es la parte final del continente africano. Como ves, i el que dibujó esto, y es un mapa, ya digo,、eh, coreano, lo que pasa es que en la documentación que existe de este mapa coreano de Cagnido, cuando se lo regala al emperador de Japón, le dice que es un mapa que a su vez. Es la copia de dos mapas chinos anteriores, uno del año 1330 y el otro del 1375. Es decir, que eran conocimientos anteriores. Por lo tanto, tenemos que remontar más atrás en el tiempo que alguien dobló el cabo de Buena Esperanza muchísimos años antes que lo hiciera Bartolomeo Díaz. Este es un ejemplo de esa cartografía imposible. Es decir, entonces, si este mapa existe, y ahí está la prueba, e v i d e n t e si este mapa es de 1405, y ahí está la prueba documental, ¿por qué todavía se sigue diciendo que fue este portugués en ese año cuando se dobla el cabo de una esperanza y a partir de ahí ya sabéis que va Vasco de Gama y, en fin, el resto de los navegantes portugueses? ¿Por qué? Cuando digo que había esa hermandad secreta de cartógrafos, era por este tipo de cosas. Esta documentación, esta información era importante. De hecho, se sabe que es un mapa que tuvieron que hacer gente de oriente, es decir, posiblemente chinos, porque si os das i cuenta, la parte ya más occidental de África, ya veis cómo España está prácticamente siluteada, es decir, como que no habían llegado allí, lo habían dibujado de oídas, conocen muy bien todo lo que es la parte oriental y parte occidental, es como si hubieran llegado hasta aquí, que es el saliente este que, tiene, que tiene África. Y a partir de ahí es como si ya no hubieran llegado sus naves y por lo tanto la cartografía es un poco deficiente. De, de Pero alguien ya conocía, y estamos hablando de muchos años antes, la pena es que ese mapa chino, por ejemplo, de 1330, ha desaparecido. Pero ya en aquella época, posiblemente, alguien lo conocía y lo había dibujado y luego fue trascrito n por, por otra hermandad de cartógrafos hasta llegar a este mapa de Cagnido. Bastante desconocido, por otra parte, porque hay muy poca gente que lo conozca. Y eran hermandades que había como dos grupos principales dentro de Occidente. Un grupo era la Hermandad Germana, muchísimos cartógrafos en alemanes, ahora veremos algún mapa de alguno de estos cartógrafos alemanes, y la otra parte también donde detentaban este poder era ni más ni menos que en Mallorca, la escuela mallorquina con Abraham Cresques a la cabeza. Antes de pasar al siguiente plano, al siguiente mapa, ya digo, este tipo de información es muy novedosa, es muy extraña, es muy poco conocida, pero yo creo, Que es muy importante saberla y además hoy es el momento al mejor. Porque cuando hablo de secretos medievales, normalmente este tipo de cosas no las suelo contar, porque si no hay una imagen para verlo, queda todo como muy diluido. Es bueno, aquí sí que una imagen vale más que mil palabras. Por eso era importante que lo vierais, para que veáis que esas pruebas han estado ahí siempre y aún así nos lo han querido como camuflar, os lo han querido ocultar de forma interesada. ¿Por qué digo de forma interesada? Vamos a hacer otra vez、eh, una e x t r a c c i ó n imaginaos que estamos en una máquina del tiempo y nos vamos de nuevo a la época de los templarios y vamos a rememorar muy sucintamente cómo terminan los templarios. Sabéis que un viernes 13, el 13 de octubre de 1307, dan la orden de, de captura de los principales maestres templarios y a partir de ahí empieza el principio del fin. con la connivencia tanto de Felipe IV el Hermoso, el rey de Francia, como v, el,、eh, v, Clemente V, el papa, el papa que había en aquel momento en Roma. Bueno, ya sabéis que hay una especie de conjura, se sabe perfectamente por qué, se sabe que hay toda una envidia por parte también de los hospitalarios, la, la, la orden rival, miles de historias que no vamos a entrar en detalle, pero fijaros un poco en esa idea. 13 de octubre de 1307, el viernes 13, parte de la mala fama que tiene el Viernes 13 viene también de ahí. Es decir, que de alguna forma se redemora que los Viernes 13 siempre pasa algo fatídico y m i r a tú por dónde esta vez le tocó a los templarios. Los templarios eran conocedores de que esto iba a ocurrir. Antes o después, ellos toman a b sus precauciones. Es decir, antes de que la orden se disuelva oficialmente en el año 1312, ellos ya habían tomado rumbo hacia dos puntos muy concretos, desde su puerto de La Rochelle, que era su puerto principal, el puerto principal de los templarios. Un rumbo hacia. Roslin, hacia Escocia. Y ahí ya sabemos todo el t e j e m a n e j e que tenemos en Roslin. El otro rumbo, ¿dónde creéis que pudieron ir? Portugal. Portugal. Lo de América, ahora lo contaré. Es decir, América ya había estado, se habían un poco esos conocimientos y ellos tenían o detentaban un conocimiento cartográfico sorprendente. ese conocimiento, De ese conocimiento cartográfico, cuando la orden desaparece, se nutre. sobre todo dos lugares concretos. Por una parte Escocia, es decir, ahí está Robert Bruce p r I, m el r o e rey que les acoge y les acoge porque e n t r e o t r a s cosas, como el Papa le había excomulgado a Robert Bruce, pues le acoge a otros cuantos excomulgados que son los templarios que van allí, los hombres desesperados. Así que no había problema. e r a de los pocos reinos donde los acogían con los brazos abiertos. Y por otro lado, ya, ya sabéis que se crean unas órdenes específicamente para acoger a estos templarios. Una de ellas en Portugal es la Orden de Cristo. La Orden de Cristo que queda muy beneficiada con la aportación de estos caballeros monjes templarios, porque se sabe que el gran desarrollo después de la Escuela Naval de Sagres y de Enrique el Navegante, pues hereda mucho de estos conocimientos cartográficos que tenían los templarios. Y no es casualidad, por ejemplo, que en Roslin aparezcan esas mazorcas de maíz inscritas en la capilla, No es casualidad que aparezcan algunas caras de indígenas, no es casualidad que gracias a los templarios、eh, Angírez en Cleve haga su viaje hacia lo que actualmente sería Terranova, gracias también a los hermanos Zeno. Es todo ese tipo de información ellos lo tenían y ahí es cuando empiezan realmente sus travesías. Pero es como si fueran travesías que iban a un sitio que ellos conocían perfectamente y, por, y iban perfectamente porque tenían una información privilegiada. Esa información privilegiada era de los templarios. Bueno, pues en Portugal. También existía una escuela cartográfica importantísima de la cual había oído algo hablar nuestro querido Colombo, nuestro Cristóbal Colón. Y es importante esto, porque Cristóbal Colón、eh, hizo todo lo posible para a dueñarse de alguno de estos mapas. Teníamos la escuela cartográfica, para que o n o c e r una idea, de tanto la germana como la mallorquina, y... Muchos de esos mapas estaban ocultos bajo siete llaves en Portugal. Y por otro lado teníamos la cartografía china, no muy conocida, pero que ya empezaba a vislumbrarse que habían hecho descubrimientos geográficos que todavía en Occidente no éramos conscientes, pero que ya habían ido a territorios que oficialmente no habían sido descubiertos. El hecho es que eso Colón lo sabe y se quiere apropiar de algunos de estos mapas y parece ser que se apropia. Y eso es lo que le sirve a él para tener la certeza de que iba a descubrir algo que luego allí encuentra. Y eso es lo que le da la certeza para que se firmen las capitulaciones de Santa Fe y que le den todo lo que él quiere porque sabe perfectamente que va a encontrar todo eso. Bueno, distintas teorías de cómo llegan los mapas ahí. Yo entiendo que por lo menos lleva un par de mapas distintos. Uno de esos mapas, y digo que hay pruebas documentales, ¿eh? uno de esos mapas、eh, lo consigue. O parte de esa información la consigue porque Cristóbal Colón da un braguetazo a la vieja usanza, se casa con Felipa de Moriz, que era la hija del gobernador de Puerto Santo en las Azores, y cuando su padre se muere, pues él consigue que m u c h o de esa documentación pase a su propiedad, y esa documentación en parte derivaba de, esa,、eh, de esos archivos cartográficos que había en Portugal. Por lo tanto, y a tiene una foto y una información privilegiada donde él ya se da cuenta de que hay algo más allá, de allende de los mares, de ese mare tenebrosum que es el océano Atlántico. ¿Vale? Después, todos habéis oído que、eh, parte de esa información se la da un piloto anónimo. Aquí hay dos teorías. Por un lado hay un piloto anónimo que dice que sería a, a Alonso Sánchez de Huelva, con lo cual vaya piloto anónimo que ya sabemos el nombre.、Y、otros dicen que no, que realmente el piloto anónimo sería otro, aparte de este, ¿no? Pero es que Alonso Sánchez de Huelva, él llevaba un mapa. Estamos decir, e s hablando de un personaje que ya conocía también esa cartografía secreta y que gracias a eso él se aventura las, por las buenas a ir a ver qué pasaba, a ver si encontraba alguna isla y parece ser que encuentra lo que a a c t u l m en t e que en lo su momento era la española. n o es Esa isla que comparte ahora Haití y la República Dominicana. Vuelve, Cuando vuelve tiene un naufragio y, en fin, y al final, en un año antes de 1485, Colón le encuentra, dicen que en La Gomera, Otros dicen que las Azores, pero parece que fue en la, en la isla de la Gomera, y ahí le cuenta un poco sus periplos, incluso le hace una copia, o incluso a mejor le entrega la copia del mapa que Alonso Sánchez de Huelva llevaba. Por lo tanto ya tiene, hay un plano l e está diciendo que por lo menos hay una isla que ya descubrió que era la de española y algunas más, que es lo que sería actualmente el Caribe. Bien. Pero, atento a esto. Este es un mapa donde veis que está. Reproducido todo el mundo, supuestamente de 1418. Esta es una copia del año 1756.、Oh, iba a decir hoy, pero vamos, hace unos días, casi, justo hace un año, que este mapa se presentó en sociedad, en China, porque un coleccionista, un abogado chino, Dijo que lo había adquirido, lo había adquirido en el año 2001, le había costado 500 dólares, lo había comprado en un anticuario de Shanghái, y él no le había dado más importancia hasta que lee una obra, una obra que le abre los ojos. Esa obra es la de Gavin m e n z i e s que se titula 1421, el año que China descubrió el mundo. Por cierto, un libro que os recomiendo que lo leáis, porque es interesante desde todos los puntos de vista. Entonces, cuando este abogado chino lee el libro de Gavin m e n z i e s que ya se había traducido al chino, Se da cuenta y dice, anda, quizá yo tengo un mapa que habla más o menos de esto. Lo que cuenta son las expediciones de un almirante chino que era z h e n g e un almirante eunuco, por otra parte. En fin, no les quedaba más remedio para llegar a altos cargos que les cortaran los cataplines, pero eran unas medidas un poco drásticas que tenían los antiguos emperadores chinos. Pero era una persona de estos tremendo, ¿no? Uno de los mejores almirantes que ha existido en toda la historia de la humanidad, z h e n g e Hace varias travesías y una de esas travesías. Dicen que hace siete, con esos juncos, esos grandes juncos. Bueno, cuando digo juncos da la impresión de que es una cosa pequeñita. Había juncos que tenían una eslora de 120 metros y, y de anchura 50 metros. Cabían, Podían caer b hasta 25.000 personas, o sea que imaginaros, ¿no? Bueno, hace una travesía en 1405, parece que es la primera travesía que hace, y fruto de aquellas expediciones marítimas hace un mapa, que sería el de 1418, que luego es repetido por distintas copias, Y esta sería una de estas copias del siglo XVIII. Pero estaría representando un mapa de eso, de 1418. Fijaros un poco en la situación, ¿eh? América se descubre en 1492, ahí oficialmente termina la Edad Media. Así que estamos hablando de muchos años antes, y mirad con qué precisión aparecen las dos Américas. Bueno,、eh, David Menzies, que este mapa no lo conoce, por cierto, cuando él escribe su, su obra, David Menzies habla de otro mapa. sino Donde aparece también toda la descripción de los descubrimientos que había hecho CNG, e la flota de CNG, e pero es un mapa de 1428, un mapa que por desgracia ha desaparecido, se ha perdido. Pero sí sabemos de él, gracias a que un aventurero y marino italiano, Nicola da Conti, Estaba en China cuando llegan las tropas de z h e n g i en otra de las travesías que había hecho, es decir, una de las travesías de las que hace, sale en 1421 y regresa en 1423 a China. Bueno, pues en 1423 estaba n i c o l á D'Aconti. Y él es testigo de cómo llegan estas naves, estos juncos chinos, y es testigo de cómo empiezan a hacer los p e r i e r o s mapas de todas las tierras que habían descubierto. Y él hace n i c o l á D'Aconti su mapa. Y ese mapa se lo lleva a Venecia. Y en Venecia. El que lo encuentra, ese mapa, es el infante Don Pedro, el hermano de Enrique el Navegante. El infante Don Pedro coge ese mapa y se lo lleva a Portugal. En Portugal muestra un mapa parecido a este, ya digo, el de 1428, ha desaparecido este, de este mapa tenemos referencia hace un año. ¿eh? Ya digo, que se presentó públicamente a la prensa hace un año este mapa. Entonces, el infante Don Pedro lo lleva a Portugal y allí, por supuesto, lo guarda y. Comentan que gracias a este mapa ya sabían perfectamente que había otras tierras y que、eh, había que investigarlas antes o después. Había, era una cuestión económica, más que nada lo que había en aquella época para no adentrarse más allá de ese mar tenebroso. Colón se entera, es decir, por distintas vías él se va enterando de esta información, él se entera de que hay un mapa del mundo de 1428 y quiere hacerse con él. Así que ya sabéis que antes. Ofrece los servicios al monarca de Portugal antes de ofrecer s e l o a los reyes católicos, y de alguna forma él consigue una copia de ese mapa de 1428, de ese mapa del mundo que hace Nicolás D'Aconti, gracias a las observaciones, a las descripciones que él recoge en China. Es importante esto porque a partir de ahí es cuando da la murga. ya Cristóbal Colón, de que quiere ir, que quiere ir, que quiere ir, que, quiere ir, que él quiere descubrir, que quiere ser el almirante de la mar Oceana. Y además estaba convencido de que había ahí tierras. Y claro, por eso las capitulaciones de Santa Fe hacen esas pretensiones tan absurdas, que yo creo que los reyes católicos le dicen, bueno, venga, vale, como no sé si vas a encontrar algo, y claro que él sabía que iba a encontrar algo. Importante. Porque ahí en Portugal se estaba fraguando una de las cartografías más fascinantes. Este mapa, uno parecido, es el que tenía, ya veis que este mapa tiene una riqueza tremenda, porque si os f i j á i s en los detalles, Es decir, no solo aparece recogido lo que es Norteamérica y Sudamérica, sino que aparece aquí abajo la Antártida. La Antártida oficialmente se descubre en 1818. Hay otros mapas anteriores donde también aparece descrita la Antártida. El Piri Reis, por ejemplo, el mapa de Mercator, el mapa de Philippe Watch, todos ellos describen la Antártida antes de que oficialmente sea descubierta en 1818. 8 h e hablado del Piri Reis? Bueno, pues aquí tenemos una de las pruebas de por qué Colón sabía perfectamente. había esas tierras y, y aquí es un dato interesante posiblemente estuviera antes de estar en 1492 en uno de,、eh, de los datos que aparecen al margen del mapa de Piri Reis que más o menos lo conocéis todos como es el mapa aparte de que aparecen muchas cosas descritas es un mapa de un almirante turco llamado Piri Reis diseñado en el año 1513 una de las cosas de las anotaciones es, dice que pone, las islas de las Antillas Fueron descubiertas por un infiel genovés llamado Cristóbal Colón en el año 890. El año 890, en la cronología musulmana, esa es, que empieza siempre a partir del 622 después de la Égira, en la cronología musulmana, el 890, corresponde a 1485. Si ese dato es correcto, Y parece que es correcto, es decir, que aparece transcrito en ese mapa de Piridez de 1513. Quiere decir, está desvelando dos misterios. Por un lado, el misterio de que Colón era genovés. ¿Cachés? Pensando que era catalán, o que era mallorquín, o que era castellano, o que era gallego. Ahora va a resultar que era genovés de verdad. el otro dato es que antes de 1492 ya estuvo en las Islas de las Antillas, que es lo que es el Caribe, ¿no? Qué curioso. Pero、ahí ya tenemos un dato histórico, es decir, hay un mapa en el、Empire、de Pire Reis donde queda constatado esto. Lo curioso de todo es que por entonces había mapas antes de ser descubierta América, antes de 1492, donde ya se estaba describiendo América. Lo que pasa es que no se llamaba América, lo llamaban la cola del dragón. La cola del dragón era la otra parte que se extendía de China, es decir, era una. De formación dentro de los mapas cartográficos. Aquí estamos hablando de un mapa de Baspergen, el mapa de Baspergen. Aquí tenemos a un cartógrafo alemán que dibuja este mapa antes de 1492, lo dibuja en 1485. Y veis que el mapa está invertido, pero lo hizo a breve. Veis aquí que hay una especie de castillo con unas cuantas torres. Lo veis ahí, ¿no? Esta parte de aquí. Sería esas Indias Orientales que os digo, que correspondería a América, y este es un castillo que él llama el paraíso terrenal. Hay un investigador argentino, Paul Galez, que dice que en el tercer viaje de Cristóbal Colón llevaba el mapa, el mapa de v a s p e r g e encima. Llevaba este mapa porque hace una descripción en uno de sus cuadros de bitácora donde dice. que él ha encontrado la desembocadura de un río, porque ahí está la desembocadura del Orinoco, uno de esos ríos sería, estaría descrito como l Orinoco, dice que hay un río cuya desembocadura parece corresponder al río que se encontraba en el paraíso terrenal. Por eso hay mucha gente que dice que Colón estaba un poco más para allá que para acá porque decía que había encontrado ni más ni menos que el paraíso terrenal. No. Claro, si tenemos en cuenta que esta es la referencia que hace Valspergen a este castillo como paraíso terrenal, y que además está señalando Uno de los ríos principales, que era el Orinoco en América, es lo que hace suponer a algún investigador como este argentino, a Paul Gale, que Colón también llevaba consigo este mapa. Está al revés. Si le, si le damos la vuelta, veréis que ahora corresponde perfectamente. Veis, esto es España, veis todo África, veis lo que sería todo lo que sería Asia. Bueno, pues esa prolongación, ahí estaría China, esa prolongación de China es todo lo que se llama la cola del dragón. Esta era una proyección que hacían、eh, en aquella cartografía alemana. Extraña, ¿no? Porque para entenderlo bien hay que darle la vuelta al mapa. Sin embargo, ¿ves? Ahora estaría totalmente invertida esa proyección. Pues esto sería lo que es América. No se llamaba América. Ya sabéis que el primer mapa que aparece como América es el de b a c h e l e m ü l l e r ¿no? En el año 1507. Bueno, pues esto es lo que hace suponer que además Colón, aparte de llevar una copia de ese mapa de 1428, llevaba también el mapa de Barzpergen. ¿Y por qué sabemos que llevamos un mapa? Porque aparte de esta anotación que he dicho del Piri Reis, el Piri Reis se hace con esa información. Sabes que el Piri Reis es una información de informaciones, es decir, son varios mapas cartográficos. Hace una, como es un collage, el mapa d e Piri Reis, y parte de esa información la consigue de un marinero que estuvo al servicio de Cristóbal Colón, que es capturado en el año 1501 por los otomanos, y es cuando le capturan, se encuentra con una copia. La misma copia posiblemente que llevaba Cristóbal Colón. Y gracias a esa copia, ellos hacen, Piri Reis, el almirante turco, hace ese mapa tan prodigioso del Piri Reis. Decir, pero además es que lo e s p e c i f i c a es gracias a un marinero que llevaba una copia que era a su vez una copia del de mapa que llevaba Cristóbal Colón. Ese infiel genovés, como le describe. Bueno, pues se sabe que antes de descubrirse América ya estaba descrita América por algunos cartógrafos que habían estado allí. Esos cartógrafos solo podrían ser o chinos o templarios, desde mi punto de vista. Los templarios hay varias t e o r í a s entre ellas Charpe, n t i entre r e e l l o s Jacques de Mayer, que dice que esas famosas minas de plata, que luego ellos suministraron la riqueza suficiente para crear o construir todas las catástrofes góticas, venían ni más ni menos que de minas que estaban en México, que estaban bien en el Yucatán.、Que、ellos conocían perfectamente ese recorrido desde el puerto de La Rochelle. Hacia América. Si esto es verdad, y hay pruebas que testimonian que había caballeros con la cruz templaria y barbados en América, por ejemplo, en el Museo de Antropología de La Paz en Bolivia aparece ni más ni menos que la efigie de un caballero barbado y en su, cruz, en su pecho aparece una cruz griega. Es decir, indicaría de que estaremos hablando de alguien, por lo menos muy próximo a los caballeros templarios. Si esto es verdad, quiere decir que los templarios manejaban una cartografía secreta, que no fue conocida, que fue una de esas partes del tesoro secreto que ocultaron los templarios, que llegó a determinadas manos, y por otro lado estaría esa cartografía china gracias a los viajes que hicieron los chinos. Pero no solo el de Cengé en el siglo XV, sino que se sabe que en el siglo XIII también hubo otros viajes anteriores, y en el siglo V también fueron a descubrir un continente que ellos denominaron Fusan. El Fusan, hoy sabemos, que corresponde ni más ni menos que a Sudamérica. Si seguimos con esa cartografía imposible, ya termino porque ya veis que lo de la cartografía nos da para mucho y es apasionante. Aquí tenemos el mapa de Framauro. Framauro estuvo al servicio del infante Don Pedro. Este infante Don Pedro, hermano de Enrique el Navegante, que es el que coge el mapa de, en Venecia de Nicola da Conti. Qué curioso, aquí no dibuja América, pero sí nos dibuja en este mapa de Framauro, que estamos hablando de un mapa de primeros del siglo XV, i del siglo XV, perdón, donde aparece descrito a toda la perfección, No se ve ahora, vamos e si sale la, se quita la franja de abajo, veréis que está detallado, mirad la parte final del continente africano, está detallado también ese cabo de buena esperanza. Perfectamente, unos 50 años de que fuera doblado por Bartolomeo Díaz. h a y q u i e n e s el mapa de Framauro. Sorprendente porque, fijaros además, ¿Cómo está descrita y delineada la costa este africana? En una época, ya digo, que no se, había, no se tenían los conocimientos cartográficos para describir con esa perfección toda esa zona. Sencillamente, ya digo, porque oficialmente, lo podéis leer en cualquier libro, hasta el año 1488 no se, no se cruza, no se pasa el cabo de Buena Esperanza. El mapa de Martelus. Lo que os quería decir era esto, ¿veis? Esto es lo que se llama siempre la cola del dragón. Aquí sería la cuarta península oriental, que también la llamaban. Fijaros que este mapa que es posterior, este mapa de Martelus, estamos hablando de un mapa ya de finales de, del siglo XV, no aparece descrito ese cabo de buena esperanza. Es que África queda totalmente diluido, como perdido por ahí en la nada, pero sin embargo sí se describe esta zona. Bueno, pues esta zona que veis aquí, esto sería América. Lo que pasa es que por entonces no se sabía que esto era América. Se describía como una prolongación de China, de c a t a y y lo que llaman la cola del dragón. Bueno, pues aquí algunos especialistas, entre ellos este Paul g a l l e r que os mencioné antes, han descubierto ni más ni menos. Esta es una parte del mapa, el otro era un croquis del, del mapa de Martelos, esta es una parte. aquí, descubrió, ni más ni menos, que está reflejando toda la cuenca fluvial de Sudamérica. Desde el Orinoco, que sería este, el río Orinoco, hasta, si nos vamos a Tierra del Fuego, al final, hasta el río Grande de Tierra del Fuego. Pasando por el río Chubut, que este río solo fue descubierto en el siglo XVIII, por lo menos fue descrito en los mapas cartográficos, y el Amazonas, que sería este. un mapa de Martelus del año 1475 describiendo toda la cuenca fluvial de Sudamérica, antes de que Colón descubriera América. Curioso. Y el mapa de Cantino, por decir, otra referencia a la última del año 1505, donde aparece no sólo algunas islas del Caribe, aquí veis que queda un poco perfilada la costa americana, lo que se iba descubriendo, lo que pasa es que estamos hablando de 1505, todavía se había descubierto muy poco. Pero lo sorprendente, Es esto. Esto es la Florida. La Florida se descubre oficialmente en el año 1513 por Ponce de León, buscando las fuentes de la eterna juventud. Y en otros mapas aparece descrito el Océano Pacífico, antes de que fuera descubierto por Nuño de Balboa. Y en otros mapas aparece descrita las Malvinas, antes de que fueran descubiertas, o la Antártida. Es decir, había unos conocimientos secretos y portentosos, a este nivel, en cartografía. Mucho más de lo que podemos imaginar. Estas son pruebas, estas son pruebas que yo quería que vierais, que constatarais, que no son leyendas, que no son teorías, que es algo que es real, porque estos mapas están datados, tienen una fecha, hay una documentación, se sabe dónde están localizados. Y sin embargo, RQR, los libros de historia, los libros de ciencia, se empeñan en decirnos que los hombres de la Edad Media eran poco menos que unos retrasados, que unos son normales, que unos animales, que no conocían. Eh, casi casi las leyes básicas de cómo se construyen las catedrales, o que con, no conocían cómo se construían autómatas, o automóviles, o artilugios de lo más sorprendentes como la máquina antiquitera que tanto a guerra dado, a pesar de que es anterior a la, a la época de la Edad Media. Es decir, todo esto nos está describiendo que hubo unos conocimientos científicos y teodológicos mucho más importantes de lo que pensamos. Y, y este es un poco el colofón que quiero deciros, Antes de que pasemos un poco al coloquio. ...y Si ahora somos lo que somos, ...es d con i r c nuestra cultura, con nuestro progreso, con todo lo que conocemos, con todo lo que sabemos, si ahora somos lo que somos, es gracias a que hubo una Edad Media. Es decir, si somos lo que somos como individuos y como estados, es porque hubo una Edad Media con sus castillos feudales, con sus historias, con sus guerras, con sus dimes, con sus diretes, con sus pestes y con todo lo que queráis. Pero yo creo que es bueno rendir un homenaje. A esta gente, que es verdad que muchos reunidos en cofradías secretas, muchos transmitiendo, transmitiendo sus conocimientos solo a una gente muy concreta, aquellos que tenían los conocimientos suficientes, aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír. Pero yo creo que hay que rendirles ese homenaje a esos Silvestre II, a esos Roger Bacon, a esos Alberto Magno, a esa gente que se adelantaron ó a r a Roda Vinci en tantas cosas, a esa gente que de una forma callada, incluso peligrosa para su vida, Fueron desarrollando todos estos conocimientos científicos. El que no hayan llegado a nosotros muchos de esos cachivaches, muchos de esos aparatos, de esos autómatas, de esos androides, no quiere decir que no fueran capaces de construirlos. Si hoy no sabemos, o sabemos muy poco, de este periodo tan fascinante, es por varias razones, pero una de ellas es porque han desaparecido las bibliotecas. La biblioteca de Alejandría fue quemada de forma sistemática varias veces, empezando por Julio César. La biblioteca de Córdoba, como os dije, esos 400.000 volúmenes, fueron quemados en el año 997 por Almanzor. La biblioteca de Constantinopla también fue arrasada. Es decir, Todos esos conocimientos donde había datos, donde había libros, donde había papiros, donde había mapa, mapas cartográficos, donde había incluso autómatas, quedaron destruidos, quedaron calcinados. Por esa especie de hermandad negra de mano negra que parece que siempre se ha empeñado en que el conocimiento no vaya todo lo rápido que debe ir. Pero eso lo、no、quita para que ciertas lumbreras, para que ciertas personas sí hayan, Sabido aprovechar ese conocimiento, hayan aportado su granito de arena a la ciencia, en algunos casos se hayan pasado pruebas, a estos c e n s o r e s de esa mano negra se les h a escapado estos mapas, se les h a escapado estas pruebas cartográficas, algunas cosas han llegado a nosotros y gracias a e s o hoy podemos decir que la Edad Media fue totalmente fascinante y que tendremos siempre una deuda de honor con ellos. a pesar de lo mancillados y lo maltratados que han, que han sido por la historia, pero yo creo que tenemos una deuda de honor con ellos y que este tipo de cosas, el hecho de que estéis aquí, el hecho de que yo haya escrito este libro, el hecho de que yo os pueda mostrar estos mapas, el hecho de que yo haya generado una curiosidad para que luego vosotros indaguéis por vuestra cuenta y queráis saber más de esos templarios, de estos grandes personajes, de e s t o s hermandades secretas de los cartógrafos, yo creo que todo esto es un poco lo que debemos hacer, porque, ya lo d e c í a varios historiadores, pero, El, aquellos pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Bueno, pues hay que conocerlos, tanto en sus partes más negativas, más sombrías, como en sus partes más positivas. Y yo puedo asegurar, después de lo que he leído, después de lo que he investigado, que la Edad Media no fue una Edad Oscura. Fue una Edad donde hubo mucha más claridad, donde hubo m u c h a más luminarias, donde hubo más, más gente portentosa de lo que nos podemos imaginar. Y este es como mi pequeño tributo, mi pequeño homenaje a esa gente. Muchas gracias. v Abrir m o s a a una ronda de preguntas、eh, para cortar un poco el hielo. Voy a hacer la primera.、Eh, Jesús, me gustaría, que no, no está, está me gustaría que cuantificases un poco qué retraso tendría, tenemos eh, nosotros en、eh, nuestra cultura por culpa de la Inquisición. <risa> en años. En años. Hombre, es difícil evaluar, pero vamos a ver.、En、la Inquisición, primero. No ejerció、eh, en todos los países de la misma manera. Hay una leyenda negra en España, pensando que la Inquisición aquí fue mucho más virulenta, fue mucho más furibunda, y no es verdad. Sencillamente, la Inquisición en España se a b o l e más tarde. Decir, la Inquisición, hay una Inquisición española que surge、eh, con los reyes católicos, pero antes de la Inquisición española una Inquisición francesa. Medieval del siglo XIII, que es la que crea Santo Domingo de Guzmán para eliminar a los albigenses, y ahí sí que fue bastante dura con esa herejía que se estaba generando, que eran los cátaros, los albigenses. Pero para que nuestra Inquisición española, y después hubo otra Inquisición papal posterior, pero la Inquisición española es cuanto más tarde se abole, hasta el 1834 con la regencia de Mara í Cristina, no desaparece. Eso nos genera una leyenda negra. Pero ahí, por ejemplo, se sabe que、eh, en cuestión de caza de brujas, La Inquisición española fue bastante benigna. Es decir, de esas 50.000 brujas que murieron durante esos tres siglos de caza de brujas, y por lo tanto fue un retroceso cultural a todos los niveles, de esas 50.000 en España, ¿sabéis cuántas murieron? ¿Sabéis cuántas e j e c u t a r o n 59. 25.000, la mitad, fueron a Alemania. 4.000 en Suiza, otras 4.000 entre Inglaterra y, y Escocia. Es decir,、eh, la Inquisición no siempre ejerció. Ese mismo terror en todos los países. En los países protestantes fueron mucho más duros, por ejemplo, contra la brujería, contra las personas que practicaban o decían que practicaban pactos con el demonio. En España fu fuimos mucho más duros, por ejemplo, contra los judíos o los moriscos. En otros lugares fueron a lo mejor mucho e j o r m más duros pues, contra las hechiceras en general. ¿no? Ya sabéis que la diferencia entre hechicera y brujería es que la bruja es la hechicera pero que tiene un pacto con el diablo, un matiz importante pero que clarifica muchas cosas. Es decir, eso sí que supuso un retraso, pero formaba parte un poco de esa época. Y yo aquí quiero romper también otra lanza ¿no? a favor de la Edad Media. Siempre se ha pensado cuando hablamos de la Inquisición que, y esa persecución de brujas que era una cosa medieval. ¿Y qué va? ¿Qué va? O sea, es verdad que hay una Inquisición medieval, está ya digo. que se crea a mediados del siglo XIII por parte de los dominicos de Santo Domingo de Guzmán, pero que va exclusivamente contra los albicenses y los cátaros, pero lo, lo que es la Inquisición, ya con su poder, no es medieval. Y la caza de brujas, cuando se hace, que es cuando sale publicada esa, ese famoso libro, y pernicioso desde todos los puntos de vista, que es el Maleus Malificarum, escrito por dos dominicos, Sprenger y Kramer, dominicos, psicópatas y misóginos.、Uh -huh. a partes iguales vaya elementos, pues eso es en 1486, es decir, ahí es cuando se da el punto de partida para la caza de brujas. Eso ya no es la Edad Media. La Edad Media, sabéis que más o menos hay como dos fechas que se determinan para establecer el final de esa Edad Media. Por un lado es la toma de Constantinopla, la de 1453, y por otro lado la que hemos hablado, en 1492 con la conquista de América. Es decir, Cuando empiezas a c a z a de brujas, cuando la Inquisición es más furibunda, ya no es en la Edad Media, es en la Edad Moderna, es en pleno Renacimiento. Y termina, por supuesto, ya en plena Edad Media, en plena Edad Moderna, con、eh, la, la disolución de los distintos tribunales que había, salvo, por desgracia, el de España, que, digo, que tarda muchísimo en abolirse, y eso nos genera una leyenda negra. Así que, a la pregunta tuya, Jordi, ¿qué retraso nos ha podido suponer? Pues no mucho más en la Inquisición que el, que, que el retraso que pudo suponer muchas monarquías retrógradas que había en aquella época y que nunca valoraron que ese conocimiento estaba aportando mucho para su pueblo, para su cultura.、Eh, las guerras que hubo d e s s o l a r o n muchísimo y no olvidemos que esa peste bubónica, esa peste que, que asola ese cuarto más o menos de la población europea, estamos hablando de unos 25 millones de habitantes que mueren, todo eso sumió a Europa en un caos, en una pobreza. Con todas las consecuencias negativas que eso conllevaba. ¿no? Entonces, nunca se podrá evaluar porque no tenemos esa máquina del tiempo virtual. Pero todas estas condiciones son las que impidieron que hubiera un avance en el conocimiento. Pero si tuviéramos que hacer un baremo de todas las causas que nos han frenado el desarrollo, que nos han frenado este conocimiento, de todas ellas, yo no metería a la Inquisición como la primera, yo no metería a la peste. Yo no metería las guerras. La primera y principal fue esa quema indiscriminada de bibliotecas, esa quema indiscriminada de recintos del conocimiento y del saber. Empezando por la biblioteca de Alejandría, que era mucho más que una biblioteca, que era un reducto de cultura, una universidad, un lugar donde se custodiaban también las máquinas, los prototipos, los inventos, los autómatas. Eso sí que hizo retroceder muchísimo la cultura humana. Por una sincera razón. Si hacemos caso de lo que nos dice que contenía la, la Biblioteca de Alejandría, sobre todo al principio, cuando se crea en el año 297 a.C., cuando Ptolomeo I、eh, tuvo la genial idea de crear esta Biblioteca de Alejandría, poniendo a Demetrio de Falera como primer bibliotecario, bueno, pues es verdad lo que contenía aquella, aquellos primeros 200.000 volúmenes, que al final fueron acumulándose hasta llegar a 900.000, ni más ni menos que 900.000 volúmenes, pues hoy, si sabemos tan poco de la historia de Egipto, por ejemplo, es porque se destruyeron todas las obras de Manetón, donde se contaba toda la historia de Egipto, no sólo desde la primera dinastía, desde el año 3000 a.C., sino de esas predinastías, de esos ensujor, de esos seguidores de Horus, que nos remontan incluso hasta lo que sería ese tiempo primigenio de los egipcios, cuando se construiría, entre otras cosas, la esfinge. Y se sabe que tiene más o menos l a cronología por las erosiones de agua, no de. no de tierra. Si no sabemos prácticamente nada de los babilonios, de los sumerios, de sus akpalus, de esos dioses reptiloides que parece que les trajeron la civilización, es porque la obra de Beroso, el que escribió toda esa historia de los sumerios, también desapareció.、E、incluso desapareció también esa primera obra de Demetrio de Falera que hablaba sobre las cosas que se ven en el cielo, que estaría considerada la primera obra ufológica de la historia. Y desaparecieron tantas cosas que eso. ¿Qué duda cabe? Supuso un retroceso en la, en la humanidad, en el conocimiento. Eso principalmente. Lo que pasa es que si juntamos eso a todo lo demás que os acabo de comentar, a las guerras, a la peste, a la ignorancia y a la inquisición, pues hacemos, hacemos un totum revolutum y así nos va. Y lo que estamos conociendo ahora son pequeños resquicios. De lo que pudimos haber conocido hace tiempo. Pero ya digo, tengo la sensación de que siempre hay alguien que se encarga de poner zancadillas, de poner tropiezos para que el hombre no llegue nunca a adelantarse en el conocimiento como debería ser. ¿no? Hay cortapisas, hay pequeñas hermandades negras que hacen esas cosas, ya digo, para que el conocimiento vaya mucho más lento. Pero bueno, al final, tanto el conocimiento como la luz se abren eco, se abren paso, se,、eh, se abren camino. Y eso es lo que permite que hoy podamos hablar de muchas cosas que hace unos, po unos pocos años prácticamente estaban miradas para nuestros abuelos. Más preguntillas. Sí, un par de cuestiones quería hacer. O no sé si decir puntualizaciones o discusiones. La primera es referente al, al tema de la posibilidad de un a u t o m a t a sobre la cabeza de la FOME.、Eh, un detalle que yo quisiera puntualizar respecto de. Mm, el libro de Michael b a c k i n g h a Richard Rayleigh y Henry Lincoln,、sí. de Hollywood and t h、eh, o l y Grail, aquí lo conocemos como el mismo sagrado,、uh -huh. eh, ellos relacionan el tema con, con la Sagra Santa, con la famosa Sindone, porque e s t a se disfrazó mucho tiempo como lo que se conoció como el Mandilion o Tetariflon, porque era impuro、eh, adorar algo que estaba en relación con un cadáver. Eh, entonces, de hecho, un templario confesó antes de ser condenado a la hoguera todo esto sin descartar que había podido una, una cabeza de un autómata o g o l e m como dicen los judíos, ¿no?、Eh, no, no es lo mismo. Bueno, casi. <risa>、eh, mm, sin descartar eso, como decía, porque d con, e、eh, confesaba í a c un templario que adoraban a una cabeza barbuda que tenía dos pies por delante y dos pies por detrás, ¿no? Si cuando decíamos t e t r a b i p l ó n la s e b a n a Santa, se doblaba en cuatro posiciones, efectivamente si levantamos la parte de atrás nos encontramos los pies de un lado porque recordemos que la Sala Santa representa hacia un, un lado la parte anterior la hacia a t r á la parte posterior、sí. y, y por, de, por detrás efectivamente tendría dos pies y por delante al levantar la cabeza otros dos pies ¿no? ah. eso en, en primer lugar si,、sí, en segundo、ah, lugar re, la otra cuestión <risa> o la otra discusión que yo quería plantear relativo ya hemos hablado de esto esta mañana en、sí. este mediodía en, en el muerto relativo al, al puñetero mapa de Piriri Rey y a la relación que tiene esto con, con Colón、eh, y la posibilidad de, de, yo que soy de v u e l v a además el, el célebre piloto ya no tan anónimo que antes fue anónimo a a l o、no, n s o Sánchez de v u e l v a ayer lo conocemos desde hace bastante tiempo y tiene una estatua incluso、sí. en la plaza del 12 de octubre、eh, este, este señor parece ser que se me ha pudo obtenerlo en un convento de, de m i n o r i t a que es el convento de Santa María de la Rábida los cuales además han tenido cierta relación pues, relativa Con, con el temple, y, y ese es, de hecho, cuando、eh, tengo yo datos de que fue en la isla de Madeira donde recogió el posible precio donde venía este, este piloto, ya no tan anónimo,、eh, Colón recibió de sus manos porque lo, lo acogió en su casa、eh, un legajo, porque en aquella época los mapas no, no eran tales, sino era n un, un taco donde realmente había mapas más antiguos y cada, cada piloto, cada. cada almirante o cada, cada capitán, ¿no? tenía que renovar ese, ese mapa para ir manteniendo un poco esos, esos gráficos que se perdían por lo antiguo. ¿no? Sí. Y, y recordando además que, que los estudios que han hecho g r a a m Hancock, por ejemplo, y, y Robert Bubal, relativos a, a, a estos descubridores que, que descubrieron que, que, la, que la,、pues、las pirámides estaban en relación con el cinturón de Orión y demás,、sí. utilizando los mismos programas, Eh, han planteado posiblemente que, que ese mapa pudiera proceder de, de a número de 12.000 años de antigüedad, de una supuesta cultura anterior, y de hecho, además, hay detalles como, por ejemplo, los cabos y los, los golfos de la Antártida que hasta hace muy poco no se han descubierto por los recientes estudios de, de ultrasonidos y similares que solamente en nuestra época moderna hemos、no、podido realizar. ¿no? <risa> en... Bueno, v a ver, a ver. Cabe, son dos cuestiones muy diferentes una de otra. Eh, respecto a la primera, vamos v a ver, el r e Bafomec, no hay nada todavía exacto sobre eso. Es decir, ya sabes que todo son hipótesis, son fabulaciones, y yo he escuchado de todo. y Evidentemente esa teoría que tú comentas también la conocía de que podía ser la Sábana Santa, pero doblada donde solo se ve lo que es el rostro. ¿no? Hombre, a mí me parece un poco difícil creerlo, sobre todo cuando s a b e s las declaraciones que hicieron los templarios en ese famoso juicio o ¿no? n que acabó con la vida de los principales maestres. Yo tengo que no. Yo tengo que correr, ya te digo, es mi opinión personal. Porque muchas veces hablan de eso, de cabezas. De cabezas eh, físicas, eh, de bronce. Algunas dicen que eran negras. De hecho, incluso hay toda una r e m i n i s c e n c i a por ejemplo, con el patrón de Soria San Saturio diciendo que sería una cabeza templaria porque precisamente lo que se le ve, lo que se le adora es el busto, que es una cabeza negra. Es decir, siempre hacen hincapié, en general,、eh, me refiero a la mayoría de los testimonios, hacen hincapié que estamos hablando de un busto. de una cabeza inerte, que en algunos casos、eh, tiene casi unas consideraciones tipo griálicas, es decir, que concede suerte, que concede fortuna y que puede contestar, y que contesta a veces a preguntas básicas. Claro, eso es lo que me pone sobre la pista. Primero, si los templarios tenían esa a b r e v a c i ó n a Silvestre II, si Silvestre II una de las cosas que le caracterizaron en su vida y que le dio esa fama de, de papa mago fue la cabeza parlante, Si tenemos en cuenta que las principales encomiendas templarias tenían u n de estas cabezas, un, bafo, un bafomet que luego ocultan, si fuera algo como la sábana santa, solo habría en un sitio, no estarían esos bafomet en distintos lugares. Entonces, siempre he pensado que tenía que ser otra cosa diferente. Si, si fuera este tipo de artilugio, vamos a llamarlo, de tecnología secreta, que serían estas cabezas parlantes autómatas, sí tendría su lógica. Primero. Porque por un lado estamos hablando de que tendrían un conocimiento tecnológico que estaría muy por encima de lo que estaba admitido en aquella época y por lo tanto habría que conservarlo. Aparte tenía unas, con, unas connotaciones diabólicas, es decir, tener este tipo de cosas se consideraban diabólicas y por eso consideraron el b a p h o m e t como algo diabólico, es decir, que adoraban a una cabeza parlante.、Eh, colocaban cintas al b a p h o m e t y el mero contacto de esas cintas que colocaban, por ejemplo, en el cuello de la cabeza barbuda, y curioso que fuera barbuda, porque es la misma descripción que también se hace tanto de la cabeza de Silvestre II como la de Roger Bacon, esas cintas que colocaban adquirían sacralidad y luego se las colocaban en sus muñecas, en sus brazos, los caballeros templarios cuando iban a las batallas, porque pensaban que el mero hecho de haber estado con su ídolo, entre comillas, les daba también esa, esa sacralidad, que es lo mismo que pasa por otra parte con las reliquias, cuando el peregrino iba a un lugar donde había una reliquia, El hecho de venerar, de tocar, de besar esa reliquia le daba ese carácter de buena suerte para que luego, o ese deseo que se cumpliera, para que luego, pues, todos fueran, fueran beneplácitos.、Eh, de hecho, hay una costumbre, habéis oído hablar la, la frase, n o el refrán, de tocar madera. Tocar madera viene precisamente de ahí, es decir, la, la versión cristiana, hay una versión pagana, pero la versión cristiana viene de aquel peregrino que va a una iglesia, que va a una ermita, iba a reverenciar el lignum crucis, de los muchos lignum crucis que han existido en el orbe en toda la cristiandad, y el mero hecho de tocar ese, esa madera, ese lignum crucis o de besarla, era lo que te confería ese poder, esa sacralidad, esa buena suerte que ya estaba investida en la propia reliquia. De ahí viene lo de tocar madera. Respecto a la, por eso digo que mi opinión personal es esa, de que podría ser una de esas cabezas parlantes autómatas, sin, por supuesto con todas las prevenciones y precauciones del asunto, n o pero esa es mi teoría particular, aunque la de estos autores podría ser, hombre, teniendo en cuenta que estos autores también、eh, en el Enigma Sagrado hablaban un poco de todo ese linaje de María Magdalena y del Priorato de Sión, cuando sabe perfectamente que el Priorato de Sión nunca existió, que todo fue una fabulación y que se la tragaron, pero bien tragada, Pues en fin, las fuentes en las que se documentaban no eran malas, pero las interpretaciones que daban de esos datos、eh, dejaban un poco que desear y rechinaban un poquillo, ¿no?、Eh, la segunda parte, hombre, es más fantástica toda esa parte de, de esos mapas, porque es que ahí se están mezclando varias cosas. Es decir, el problema es determinar la antigüedad que tiene todo esto. Claro que Graham Hancock y Robert Bauval hablan de una posible humanidad o cultura o civilización que conocían precisamente. Esa cartografía tan secreta, tan prohibida, como por ejemplo era la Antártida sin hielos, para que se pudiera dibujar la Antártida sin hielos, tal como aparece en el Piri Reis, o tal como aparece en el mapa de Mercator, o tal como aparece por ejemplo en el mapa de Philippe w a t t s tendríamos que remontarnos a 6.000 años de antigüedad. Es decir, ¿Quién había hace 6.000 años? Por supuesto, ninguna civilización de las que conocemos nosotros, porque en la Egipcia la antigüedad es hace 5.000 años. En el 3.000 a.C. n t e de s r i s t o es cuando surge la primera dinastía, la de Menes, y a partir de ahí es cuando empiezan sus derroteros históricos. ¿no? Entonces, claro que está muy bien, yo sí estoy de acuerdo que había una gran civilización, posiblemente heredera de la Atlántida cuando desaparece la Atlántida, que es la que genera todos los mitos del diluvio, que es la que genera ese、eh, año cero para,、mmm, para todo lo que es una cultura que se estaba desarrollando postdiluviana, que las pautas que da Robert Bauwal y Graham Hatt,、pues、sobre todo, me parecen muy correctas, es decir, que era una cultura que conocía. La, muy bien, toda la observación astronómica y que conocían la precesión de los equinoccios, algo que solo se puede conocer con una observación larga y prolongada en el tiempo, esa precesión de los equinoccios, ese tercer movimiento que tiene el planeta Tierra y que es imperceptible, ya digo, salvo que durante muchos años, durante muchos siglos lo, lo venga siguiendo. Esa cultura me parece fascinante, pero nos tendríamos que remontar a otra época, muy interesante, por cierto. Pero ya no estaríamos hablando tanto de estos mapas cartográficos que sí tienen una razón de ser en épocas concretas que serían alrededor de ese siglo X, siglo XI, siglo XII, que por cierto fueron unos siglos totalmente fascinantes desde el punto de vista del desarrollo de la cultura. No solo en Europa. En Europa, y solo doy estos datos, claro, me picáis, hablo más de la cuenta, pero en Europa, por ejemplo, en esa época, siglo XI, siglo XII, siglo XIIII, en Europa se están construyendo catedrales. Cóticas. Pero además, claro, no, no os fijéis solo en el desarrollo tecnológico y arquitectónico que tienen estas catedrales, que es para hablar largo y tendido, y de todas sus proporciones y de todo su simbolismo. Muchas de ellas estarían reflejando en la Tierra una constelación en el cielo. Se sabe, se ha estudiado. Se hablaba de esas catedrales, por ejemplo, que están en Francia, dedicadas a Nuestra Señora, y que tendrían una traslación en la Tierra de lo que se v e í a en el cielo, en concreto la constelación de Virgo. Pero es que en esa misma época, en Camboya, se estaba construyendo uno de esos templos más fascinantes también que existen y que conocían también muy bien lo de la precesión de los equinoccios, que era Ankor. Ankor g consta de 72 templos, y 72 es uno de los números que tiene que ver con esa precesión equinoccial. Pero es que en aquella época, en otra parte del mundo, que era en Teotihuacán, estaban construyendo también unas pirámides, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, el templo de Casazcual, la Avenida de los Muertos que está representando la Vía Láctea, por cierto, los 72 templos de Ankor g estarían representando también una constelación, que era la del dragón. Es decir, si empezamos a mirar, quiere decir que durante épocas concretas, en periodos muy concretos, ha habido. como no, no culturas, no civilizaciones, sino como corrientes de pensamiento de personas que detentaban unos saberes mucho más elevados que la media de, de la época que les tocó vivir y que dejaron sus mensajes de la mejor manera que ellos podían dejarlos. Que era a través de esta arquitectura, que era a través de las orientaciones de sus templos, que era a través de esa distribución terrenal que correspondía con una proyección espacial. Ese tipo de cosas son las que me parecen. totalmente fascinantes, que en aquel momento eran incapaces de ver sus coetáneos, pero que gracias a nuestra tecnología, gracias a nuestra observación astronómica, gracias a los ordenadores, sí podemos detentar ese conocimiento que por entonces hubo gente que lo obtuvo, pero que sin embargo pues, quisieron pasar de desapercibidos y quisieron dejar este legado para la posteridad, para la humanidad. Bueno, son pequeños detalles, c a b r í a muchos más para decir, pero que nos llevaría por otros derroteros. q u e n o saldríamos s un poco de la Edad Media, yo creo que ya que estamos hablando de secretos medievales, pues vamos a seguir por ese camino. Más preguntillas.、Eh, Está bueno, por cierto, r e d u j i r o a s Buenas noches. Mire, usted, ha, usted habla sobre la construcción de cabezas, autómatas o algo así, ¿no? Sí. Y que una de ellas predijo la muerte de, de, Silvestre II. de Silvestre II. Sí. Entonces, con el conocimiento que tenemos hoy en día, cuando tú construyes un. Un autómata, y uno le pone s el conocimiento que tú tienes.、Uh -huh. Entonces, ¿cómo ese conocimiento puede predecir la muerte de una persona? A ver,、eh, esa cabeza parlante estaríamos hablando, desde mi punto de vista, ¿eh? que sería una máquina binaria. ¿Vale? O sea, no estamos hablando de un oráculo, no estamos hablando de d e l f o no estamos hablando de las p i t o n i s a s no estamos hablando. de los augures, en fin, de todas esas predicciones que había, por cierto, en la cultura grecolatina y que nos llevaría también por otros caminos diferentes. Lo que construye Silvestre II, que posiblemente、eh, fuera de dado, o sea, él no construye la primera máquina de este tipo, sino que ya había anteriormente otras, de hecho se, com se comenta que Virgilio, el gran poeta romano Virgilio, tenía también una de estas cabezas. O sea, ¿qué procedía? Igual que pasa con las lámparas perpetuas, esas lámparas que tienen un, com un combustible、mmm, secreto. extraño, al químico, que no le p e r m i t í ó apagarse a pesar de los años, incluso de los siglos que transcurrían. q u Eso e sí que es otro aspecto que no me ha dado tiempo a comentar de las muchas cosas de la Edad Media, pero que bueno, también lo dejo caer. n o Esas lámparas perpetuas. La sensación que da cuando se sabe o se estudia un poco la vida de Silvestre II, igual que pasa con la de Rudyard Bacon, es que eran máquinas que predecían el futuro, pero solo con, esas, con ese código binario, ya digo, con esa álgebra de b o l l Es decir, con un sí o con un no. O sea, no te decía, ten cuidado con los irus de marzo como le anunciaron a Julio César en el año 44 antes de Cristo, antes de que fuera asesinado. No, no. Lo que le anunciaba era que contestaba así o no a preguntas concretas y dice la leyenda que acertaba. Claro, aquí hay una parte tecnológica y una parte de magia. Es decir, la parte tecnológica es una máquina, antes de Pascal, que fue capaz, y n o estamos. Adelantando muchos siglos, porque Pascal es del siglo XVII y aquí estamos hablando del siglo X. Nos estamos hablando de muchos siglos. Pero bueno, en todo caso, vamos a suponer que tenían esa tecnología para inventar esta máquina. Lo otro, la parte mágica, la parte que siempre acertaran las predicciones, es la parte que lo, tome, lo tenemos que tomar a título de inventario o beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Es decir, esa forma parte de esa leyenda donde decía que siempre acertaba, incluso de la muerte que fue vaticinada. por este autómata, por esta cabeza parlante de Silvestre II. Yo creo que forma parte más de esa leyenda romántica. De hecho, a Silvestre II se le ha encasquetado otra leyenda que no es auténtica, por lo menos al 100%.、Eh, cada vez que muere un Papa, no sé si habréis oído hablar, seguro que sí, los que estéis aquí, que la tumba del de Papa Silvestre II suda, exhala un liquidillo acuoso que estaría prediciendo Que la muerte del pontífice está muy próxima. Con la muerte de Juan Pablo II se equivocó, n o sudó. Y mira que había gente por ahí que estaba todo el día pasando el algodón, el pañuelito, para ver si. Es una leyenda que se genera a partir del siglo XVIII y que en algunos casos parece que coincidió una cierta exudación de la tumba, que está en San Pedro de Letrán, con la muerte de un pontífice y a partir de ahí corrió el rumor. Pero sin embargo. Son leyendas románticas, son leyendas posteriores, son leyendas apócrifas, son leyendas que no tienen ninguna virtualidad o por lo menos no tienen un apoyo documental. Y en la cabeza del automático yo entiendo que debía ocurrir algo parecido. Es decir, por una parte está la parte física, la parte real, aunque no tengamos esa cabeza, y es que sí construyó algo que era capaz de decir sí o no a preguntas concretas, y la otra parte, que es la parte mágica, es. ¿Realmente siempre acertaba, hacía vaticinios del futuro? No, sencillamente contestaba sí o no. Entonces, cuando decía, yo voy a ser papa, la máquina, la cabeza parlante le dice sí, y al final se convierte en papa. Acertó. ¿Voy a morir、eh, ante, oficiando antes de celebrar una misa en Jerusalén? No, pero efectivamente, cuando él celebra una misa en una iglesia que se llama la Santa Cruz de Jerusalén, Pues bueno, entonces la leyenda romántica dice, ah, pues ahí acertó la maquinita. Yo creo que lo que nos tenemos que dar no es tanto en el aspecto mágico que lo tiene, sino en esa tecnología que de alguna forma quedó olvidada, quedó marginada y que quedó relegada pues eso, al olvido, porque era incómodo asociar a estos grandes personajes con esta tecnología que por entonces, no lo olvidemos, se consideraba demoníaca. Yo、pues、digo que esa es un poco mi interpretación de los hechos, pero no porque vaticinara l futuro ha sido una forma alegre y decir, a ver qué ocurre. Eran máquinas. Más cosillas. Hola, buenas noches. Hola. <risa>、eh, desde mi más absoluto punto de principiante, hemos estado hablando de que los templarios estaban en la época medieval. Claro. Pero remitiéndonos a la época actual, yo quisiera saber qué relación tienen los rosa cruces con los templarios y qué opina de los templarios en la actualidad: si están, si no están, si es un b u l o si es como algo o culto.、Uh -huh. Eso. Hombre, hay muchas organizaciones neotemplarias en la actualidad, muchísimas. Muchas de ellas, o casi todas, se consideran herederos directos de los templarios, a pesar de que no existe ningún título de propiedad que diga que ha pasado、eh, esa transmisión de poderes y, y de sapiencia desde Jacques de Molay, que fue el último templario, el último gran maestre, hasta ahora. Es decir, que hay que ser ahí siempre cautelosos. Es decir, organizaciones neotemplarias, hay muchísimas actualmente, pero muchísimas. e h、eh, eh, organizaciones que procedan directamente del legado que dejaron los últimos templarios cuando ya desaparecen definitivamente en 1314, no hay ninguna. Ninguna con la c r e d i t e documentalmente me refiero, ¿no? Eso por una parte. ¿Qué bueno, relación puede tener con los rosacruces? Bueno, ya sabes que todas las organizaciones así, secretas, miséricas, t、eh, iniciáticas, casi todas、eh, siempre tienen a los templarios por medio, porque da como caché, ¿no? Ya,、ah, yo s es que procedo de los templarios. Igual que antes pues, se decía que procedías pues, de algún monarca, dentro de ese linaje, o procedías incluso de algún ser mitológico. ¿no? Hay casas、eh, reales donde se emparentan con seres mitológicos porque por entonces、bueno, pues、esas genealogías parece que les d a b a c o más o m importancia. Cuando se creó los Rosacruces, y estoy hablando de su creación oficial, que es en el siglo XVII, todo surge a raíz de unos panfletos que se publican de fama fraternitatis, Dicen incluso que se conoce el autor, que era Joao Andrade. Bueno, pues el hecho es que a partir de ese momento surge algo que la gente no conocía, que era una hermandad, una sociedad que se llamaba Los Rosacruces. Y dentro de los Rosacruces hay distintas ramas. Ahora mismo dentro de los Rosacruces hay por lo menos tres ramas importantes y otras seis o siete menos importantes. Una de ellas la habréis visto anunciada por muchas partes, que es Amorc, que es la, la antigua orden rosacruciana de,、pues、de eso, de la Rosacruz. n o que es el amor, que se llama es un acróstico. Otra sería el lectorio rosacruciano. Es decir, que hay varias、eh, ramas de rosacruces. Y no todas ellas tienen la misma genealogía. Y hay alguna que sí te lo emparenta directamente con los templarios. Una forma, desde el punto de vista, totalmente gratuita. Es decir, que no hay documentación ni nada. Decir, procedemos los templarios, pero que queda muy bien proceder los templarios. Igual que el fundador de los rosacruces, que era Christian r o s e n k r e t z también toda esa historia que se genera alrededor de este personaje medieval, porque es un personaje que, que desarrolla toda su actividad a principios del siglo XV, pues dice que cuando encuentra su tumba, que la encuentran además、eh, en fin, con unas condiciones c o muy o m mágicas, muy especiales, con una, unos candiles que estaban iluminando durante años, es decir, d e que se entierra hasta que descubren la, la tumba, esos candiles nunca se habían apagado, que tenía unos libros mágicos con fórmulas secretas, Cosas de e s e tipo, que había unos sonidos que procedían de una máquina casi sobrenatural, es decir, estaba casi, casi hablando de la, del primer transistor. Todo ese tipo de cosas dicen de que estamos en Cred, a pesar de que no es un personaje histórico, que es una, un personaje legendario. Y comentan que su legado iniciático procedería de las personas. Que conocían los secretos más profundos y ocultos de los templarios. Porque, ojo, no todos los templarios sabían todas estas cosas. Lo sabían los más listos, lo sabían los grandes maestres. La mayoría de los templarios, pues eran lo que eran, unos monjes que guerreaban de vez en cuando, pero que sabían lo que sabían. Pocas cosas. De hecho, vaya forma que tenían los templarios. Walter Scott, por ejemplo, en su obra Ivan Hoe, pues les pone muy mal, les pone de, de facinerosos, s de violadores, de mucho cuidado. De hecho, había una frase por entonces、eh, que se perpetuó, que decías, juras más que un templario. O, o cosas de este tipo, o sea, que, que no estaban bien vistos. De hecho, los templarios, cuando desaparecen,、eh, entran en un ostracismo y solo son recuperados a partir del siglo XIX. Es decir, un poco con, con un romanticismo que se vuelve a recuperar el legado mágico de los templarios. Hasta ese momento, los templarios estaban como ocultos, como que no q u e r í a saber nada. hombre, No olvidemos que. fueron condenados por herejes, es decir, fueron condenados por la iglesia, por lo tanto, es como los cátaros, ahora sí ha resurgido un poco ese carácter romántico de los cátaros, pero durante muchos siglos, de los cátaros no se podía n i hablar, ¿por qué? Porque los cátaros habían sido herejes, que les había condenado la Inquisición, y con los templarios ocurrió lo mismo. l pasa es que la historia es cíclica y ahora pues vuelven a estar de moda y ahora, por suerte, podemos recuperar ese carácter mistérico, ese carácter mágico que tuvieron los templarios. Y algunas sociedades, como la de los Rosa Cruces, p u e se s emparentan dentro de su origen con los templarios. Pero ya digo, sin ningún documento, sin nada que lo demuestre, pero que queda muy bien. Y bueno, pues ahí, ahí está. ¿no? que Por cierto, hace poco apareció un documento donde el Papa Clemente V, mira que era un huevón, porque era una persona que sabía que los templarios no tenían ninguna culpa y sin embargo él,、eh, que era un títere en manos de Felipe IV pues condena c o n n d e a a los templarios bueno, pues hace muy poco una investigadora, una historiadora italiana Bárbara Frale se llama ha descubierto un documento muy revelador y ese documento es que Clemente V redactó una exculpación de los templarios Es decir, reconociendo que los templarios no eran culpables de todo aquello que se les acusaba. Lo que pasa es que esa carta nunca se dio a conocer. Siempre quedó oculta en los archivos vaticanos y se ha descubierto hace、eh, tres años, no más de tres años. Quiere decir que. Clemente V, por lo menos, no tuvo el valor, no tuvo la osadía de dar a conocer aquello, por miedo a las represalias, por miedo a perder su papado, que por entonces estaba muy condicionado con las veleidades políticas, pero el tiempo, en este caso, ha hecho justicia a los templarios. Es decir, los templarios fueron condenados de una forma injusta. Y el, tanto el juicio que se les hizo como la condena fue totalmente injusta. Menos mal que en España, por lo menos, se lo tomaron un poco más. más benigno y no se les persiguió tanto y de hecho se creó la Orden de Montesa y en Portugal se crea la Orden de Cristo, es decir, no se les dio ese tratamiento tan satánico que se les dio en Francia. Pero bueno, era para que lo supierais. Una historiadora italiana por fin ha descubierto el documento que les ha e s c u l p a d o de una forma definitiva y redactado además por el Papa Clemente V que no se atrevió a darlo a conocer.